Este audio está hospedado en iVoox.com y es propiedad de su autor. Descarga gratis los mejores audiolibros, monólogos, conferencias, cursos de idiomas y mucho más en iVoox.com. Las historias de Benjur por Lewis Wallace En la provincia romana de Judea gobernaban los representantes del César, odiados por los israelitas que concentraban sus antipatías en el procurador de Judea, Valerio Graco. Precisamente aquel día este desfilaba con sus tropas por las estrechas callejuelas de la ciudad. Desde la azotea de su casa, Ben Hur y su hermana Tirsa observaban la marcha de las tropas. Las hermosas facciones del muchacho de solo diecisiete años revelaban su origen hebreo. Un fino paño blanco, sostenido en las sienes por una cuerda amarilla, rodeaba su frente y caía sobre sus hombros. Atraído por el solemne desfile, Ben Hur hinchó su cuerpo hacia adelante sobre el parapeto de la azotea, a fin de ver con una mejor perspectiva la legión que se acercaba con su comandante a la cabeza. Desdichadamente, el joven no observó que una de las losetas, que servían de revestimiento al parapeto, estaba quebrada y suelta. Con el roce de su cuerpo, la loseta se precipitó hacia la calle. Ben Hur dio un grito que atrajo la atención de los soldados y del propio Valerio Graco, que al mismo tiempo estiró su brazo tratando de alcanzar el pesado fragmento, Pero ya éste golpeaba a Valerio Graco, derribándolo del caballo. Desde la calle, el gesto de Benjur bien podría interpretarse como que había lanzado intencionalmente el improvisado proyectil, y no como que intentara evitar el dramático accidente. En todas las casas vecinas de la callejuela se produjo una gran agitación. Creyendo que el joven había perpetrado realmente una agresión, los hebreos comenzaron a disparar ladrillos, tejas y cuanto objeto contundente encontraban a mano contra los soldados imperiales. Estos reaccionaron de inmediato, y en un instante el lugar y las casas adyacentes se habían convertido en un pequeño campo de batalla, mientras Valerio era atendido en el suelo. Poco duró el conato de agresión. En escasos segundos se impuso el silencio con el triunfo de las águilas romanas. Blanco como un papel, Benjur se repetía: "Mate al gobernador, mate al gobernador". Dirsa tan asustada como él le interrogaba: "¿Y qué te van a hacer, hermano?". El joven guardó silencio. La alternativa era aterradora, pues si Graco estaba herido solamente, no tardaría en tomar una venganza horrible, y si había muerto, la furia romana se descargaría sobre todo el pueblo. Pero ya desde la calle venía la respuesta. Los soldados romanos ayudaban a su comandante a montar en su caballo. —¡Está vivo, Tirsa! —murmuró Benjur. —¡Alabado sea el dios de nuestros padres! —¡No temas, Tirsa! Explicaré lo ocurrido, y ellos se acordarán de nuestro difunto padre y de los muchos servicios que prestó en su vida. No creo que nos hagan daño. Comenzaban a dirigirse hacia el piso bajo de la casa, cuando un gran estruendo detuvo sus pasos y acalló sus palabras. Se escuchaba el ruido de puertas derribadas, los gritos de los sirvientes asesinados, los ayes de las mujeres horrorizadas, junto al estrépito de los muebles abatidos. Benjur detuvo a su hermana con un gesto. Espérame aquí, ya vuelvo. Pero la asustada niña no se atrevió a permanecer solitaria en la terraza y siguió los pasos de Benjur escaleras abajo. En la sala principal, el espectáculo era indescriptible. Los soldados romanos arrojaban y despedazaban cuanto había a su alcance. La madre viuda se debatía en los brazos de un oficial que no la dejaba avanzar hacia sus hijos. Servidores muertos o agonizantes yacían en el piso. Los cortinajes despedazados dejaban a la vista la cal de las paredes o el vano de puertas y ventanas. Una voz exclamó al aproximarse Benjur. —¡Este es el criminal! Benjur se volvió hacia su acusador y reconoció en él a Mesala joven oficial romano apenas un par de años mayor que él. Una pequeña luz de esperanza iluminó su corazón al recordar que Mesala era su amigo de la niñez, compañero de la adolescencia, camarada de largas caminatas y conversaciones hasta hacía muy poco tiempo. ¿Acaso la amistad que superó en ambos las naturales resistencias antipatías entre los romanos dominadores y los judíos dominados no serviría para que fuera comprendida su inocencia? Pero allí estaba la exclamación acusadora, y en los ojos de Mesala podía adivinarse un odio que renacía. —¿Este el asesino? —exclamó un viejo soldado. —¡Es tan solo un niño! —¡Bonita filosofía! —replicó Mesala sonriendo. —Un hombre que tiene que ser viejo para aborrecer y asesinar. —Este es el culpable, y ahí está su madre, y esa es su hermana menor. Tenemos a la familia completa. —Protege las Mesalas —imploró Benjur—. —¡Protégelas en nombre de nuestra amistad de niños! Misala parecía no escuchar, y cortó con un gesto la dramática escena. —¡Las mujeres a la torre, sin hacerles daño! Y a este amárrenlo bien y llévenlo fuera. La madre fue sacada a las rastras, mientras la pequeña Tirsa, como un manso cordero, seguía pacíficamente a su guardián. Benjur las vio partir, cambiando con ellas una mirada húmeda de lágrimas. Sentía que para él ese era el final de una etapa feliz el término de la niñez y de la adolescencia, el encuentro con el enigma del futuro que asomaba lleno de dolor. Pronto la llamada de una trompeta ordenó a los legionarios desalojar el palacio de los Jur para volver a sus cuarteles. En pocas horas más el edificio sería confiscado. Así los hebreos conocerían la impalacable justicia de los romanos, y hay del que se atreviera a atentar contra alguna autoridad imperial. En las calles la matanza había terminado. Al pasar Ben súbitamente una mujer que parecía muerta se levantó y, corriendo hacia él, cayó a sus pies. Amra, querida Amra, exclamó el joven inclinando su rostro hacia ella. Tú, la más antigua criada de la casa de Hur, nuestro Dios te socorra, ponte a salvo y vela por ti y mi madre. Algún día volverán. Un soldado apartó con rudeza a la mujer tratando de detenerla pero ella con agilidad increíble para sus años penetró en el patio vacío déjenla ordenó un centurión si se queda ahí morirá de hambre las tropas tras sellar todas las puertas de la casa de jur se dirigieron a la torre que le servía de fortaleza al día siguiente un piquete de guardia se detuvo ante la solitaria casa y colocó en sus puertas un pergamino en que se leía este edificio es propiedad del emperador Así quedaba sellada la suerte de la casa de Jur. Poco más tarde, bajo el sol del mediodía, diez soldados romanos, al mando de un decurión, avanzaban hacia Nazaret conduciendo a Benjur, que marchaba a pie, descubierta la cabeza, semidesnudo en medio de la densa nube que levantaba el andar de los caballos. Las manos amarradas a la espalda le impedían apartar el sudor que caía copiosamente por su rostro. Ya se divisaban a lo lejos las costas del Mediterráneo, y se podían observar diseminadas aquí y allá por el valle, las modestas casas de la aldea de Nazaret. Al escuchar la cabalgata que entraba a la villa, los nazarenos se fingieron muy ocupados en sus diversas tareas, pero pronto el temor cedió a la curiosidad y fueron acercándose de a poco hacia el grupo de soldados y el sudoroso prisionero. Los legionarios desmontaron junto a uno de los pozos y bebieron avidamente el agua que chorreaba del amplio cántaro poroso, mientras el prisionero se abatía junto el brocal. Los aldeanos hubieran querido socorrerlo, pero no les alcanzaba el valor. Una mujer exclamó Ahí viene José, el buen rabí. En efecto, un hombre ya anciano se acercaba, llevando consigo las características herramientas de un carpintero hasta llegar junto al decurión. La paz del Señor sea contigo. ¿Quién es tu prisionero? Y la bendición de los dioses sobre ti, respondió el oficial. Y en cuanto al prisionero, es solo un asesino. Un murmullo de sorpresa corrió entre los nazarenos. Era difícil creer que ese muchacho, apenas un niño, pudiera ser un criminal. No revelaban las nobles facciones de su rostro ni la expresión de dolor que las contraía algo comparable a los salvajes instintos de un asesino. Por si no lo sabes, arguyó el decurión, este es Judá, hijo de Jurro, un príncipe de Jerusalén que vivió en tiempos de Herodes. Hace un par de días pretendió matar a Valerio Graco dejándole caer un ladrillo desde la azotea de su casa. —¿Y murió el gobernador? —Gracias a los dioses, no. —¿Pero el joven Hur está sentenciado? —Sí, a galeras de por vida. Dios lo proteja. Tres años han pasado. Desde el puerto militar de Misenio zarpa una flota imperial cuyo destino es combatir a los piratas griegos que devastan el margeo. La nave capitana, que lleva como emblemas dos figuras de tritones, navega raudamente impulsada por los remeros que, en número de sesenta por banda, bogan protegidos por recias pantallas de pieles de toro. El tribuno Quinto Arrio, comandante de la galera, observaba distraídamente el trabajo de los galeotes, todos ellos delincuentes romanos o prisioneros de guerra, cuya ruda faena embotaba la inteligencia. Debían ejecutar cuatro, y solo cuatro, movimientos perfectamente sincronizados Y ni siquiera en sus momentos de descanso solían intercambiar palabras. Al tribuno le llamó la atención el galeote número sesenta, un muchacho que apenas aparentaba veinte años y del que solo veía el perfil conforme su cuerpo se estiraba o se inclinaba al ritmo de la boga. Curioso, Quinto Arrio se adelantó algunos pasos para mirar de frente al condenado. Por los dioses, murmuró para sí al contemplar el hermoso rostro de típicos rasgos hebreos. Es un judío. —¿Su nombre? —Itamar, de la casa de Hur. —¿Un hijo de Hur, tú? —exclamó atónito el tribuno. —¿Qué pudo traerte hasta acá? Judá bajó la cabeza. Su pecho respiraba dificultosamente. Me acusaron de intento de asesinato contra el procurador Valerio Graco. —¿Tú? —gritó Arrio, retrocediendo unos pasos. —¿Tú, autor de un crimen que conmovió a toda Roma? Hubo un instante de silencio en que ambos se miraron a los ojos. Luego, Arrio habló en un murmullo. —Pensé que la familia de Jura había desaparecido de la faz de la tierra. Conmovido, el tribuno se puso a caminar sobre cubierta. —¿No te juzgaron? —preguntó deteniéndose de repente. —No. —No hubo un juicio ni declaraciones de testigos. —¿Nada? —¿Quién te sentenció? Me amarraron con cuerdas y me llevaron a un calabozo de la torre Adriana. —A nadie vi. Nadie me habló. Al día siguiente, unos soldados me condujeron a orillas del mar. Desde entonces, soy un galeote. Harry permaneció en silencio, horrorizado ante semejante injusticia. Toda una familia arrastrada a la desgracia por un accidente sin culpables. En su mano estaba a corregir tan trágico error, pero debía ser prudente y cerciorarse de que ese galeote fuera realmente el príncipe Judá ben Hur. Cualquier esclavo mentiría para alcanzar la libertad. Basta. —dijo con sequedad. —¡Vuelve a tu lugar! El joven lo miró tristemente. —Si alguna vez piensas en mí, recuerda que solo te he rogado una palabra, una noticia acerca de mi madre y de mi hermana. Y con esto se volvió y comenzó a alejarse lentamente. Quinto Arrio lo siguió con la mirada mientras exclamaba para sí. —¡Por Plux. Con tan buena educación y con ese físico, ¡qué gran gladiador podría ser! —¡Espera! —gritó. —Dime... —¿Qué harías en caso de ser libre? —No te burles de mí —respondió Benjur con labios temblorosos. Aquello molestó al tribuno que repuso con brusquedad. —No te hagas ilusiones y ándate ya. Puede que te haya hablado en broma. —Pero —agregó desviendo la mirada—, si sueñas con tu libertad, elige entre el prestigio del gladiador y el anónimo destino del soldado. Como atleta puedes alcanzar la gracia del emperador... —Y como soldado no tienes por venir. —No eres romano. —Vete. Las cien naves que comandaba Quinto Arrio fondearon en el Golfo de Antémona, al este de la isla de Citerea. El tribuno se dedicó durante un día a una labor de inspección, y luego zarparon las galeras rumbo a Naxos, la mayor de las cícladas, que se alza a mitad del camino entre Grecia y Asia. Allí obtuvo Arrio concretas informaciones sobre los piratas. Navegaban en sesenta galeras... Capitaneadas por un griego, y también los pilotos eran griegos expertos en los mares de la zona. Tanto en el mar como en las islas cercanas el pánico era general. Había cesado el tráfico marítimo, y la gente se refugiaban en las bien amuralladas ciudades de tierra adentro. Sin embargo, Quinto Arrio tenía razones para alegrarse. Los piratas se encontraban al sur de las Termópilas, en un canal de ciento veinte millas de largo, pero muy angosto. Pórpolos —exclamó el tribuno. —Los piratas se han metido en el mejor lugar para combatirlos. Rápidamente decidió su estrategia. Cincuenta naves bloquearían la boca sur del canal, mientras el resto de la flota se dirigiría al norte, bordeando la isla, hasta alcanzar la boca norte y descender desde ahí barriendo cuanto encontrara a su paso. Aunque los esclavos remeros desconocían los planes del comandante, bien podían advertir los preparativos bélicos. Ben Hur ponía la mayor atención observando los aprestos guerreros y su rostro, por lo común impenetrable, mostraba ahora la agitación interior que se asomaba en él como luces y sombras. Después vino el silencio de la inquieta espera. A una orden igualmente silenciosa, los remeros detuvieron la boga. Astrea, la nave capitana, pareció sacudida por una corriente contraria y luego comenzó a deslizarse sin ruido. Ben Hur, que tendía un oído atento a los leves rumores... Escuchó de pronto un ruido de remar de galetas por la parte de Proa, y la astrea pareció sacudirse como si estuviera en medio de innumerables y pequeñas olas. De cubierta vino otra señal. Los remos se hundieron y la nave se puso en marcha. Entre tanto la astrea, como un caballo encapritado, no cesaba de embestir a los barcos enemigos. De pronto, una violenta vibración la estremeció de Proa a Popa, y todos los remeros de una banda cayeron de sus bancas, perdiendo el control de los remos. Sobre cubiertas se escuchaba el pisotear de numerosos pies, saltos y carreras, gritos asordinados. Un cuerpo se precipitó de cabeza por la escotilla y cayó junto a ben -Hur, conservando todavía en su brazo un escudo primitivo. Era un bárbaro del norte, de negros y ásperos cabellos. —¿Cómo había llegado hasta ahí? No cabía duda. La astrea sufría el abordaje de los piratas. Una ola de temor estremeció a Judá. Quinto Arrio estaría allá arriba atacado por el enemigo, tal vez en peligro de muerte, y si el tribuno moría se habrían perdido para él todas las esperanzas de juicio y libertad. Benjur tomó una rápida decisión. De un salto llegó a la escalera más rápida y trepó por ella hacia la cubierta. Por unos momentos pudo observar el espectáculo de desolación y muerte que reinaba allí y en el contorno el mar tapizado de naves y de restos náufragos. Bruscamente el piso cedió bajo sus pies. La estrea se partía en dos y el mar penetraba a borbotones entre los maderos desencajados. ben -Hur se sintió arrastrado por las aguas, sumido en densa oscuridad, hasta que la fuerza de la corriente lo sacó por una escotilla y logró cogerse de un tablón flotante. Pudo entonces respirar con tranquilidad. Al menos estaba a salvo, por el momento, de los enemigos y del naufragio. En su rededor, guerreros y tripulantes continuaban la lucha sobre fragmentos de arboladuras y pedazos de maderamen. Las aguas parecían hervir, agitadas por los desesperados movimientos de los combatientes. De pronto aparecieron cerca de Ben un dorado yelmo y dos grandes manos agarrotadas que buscaban en vano un punto de apoyo. Bajo el yelmo un rostro de ojos entrecerrados y boca anhelante, el rostro de un ser que se debatía desesperadamente a punto de ahogarse. Era un espectáculo dramático que a Ben le hizo dar un grito de alegría. A su alcance estaba el tribuno. Quinto Arrio. Rápidamente cogió la cadenilla del yelmo y arrastró el cuerpo del romano hacia el madero. Clareaba el día. La batalla había terminado con la fuga de algunos navíos del bando derrotado. Pero, ¿quiénes eran los vencedores? Benjur tembló. El triunfo de los piratas significaba la muerte del tribuno y la pérdida de toda esperanza para él. Si es que Quinto Arrio no estaba ya muerto. Con dificultad lo despojó del yelmo y la coraza. Auscultó su corazón, aún palpitaba, aún había un signo de salvación. Benjur comenzó a orar fervorosamente mientras el romano murmuraba frases sin sentido. Pasaba el tiempo, como saliendo de un mal sueño, Arrio se incorporó sobre un codo y comenzó a hablar, primero con dificultad, con mayor firmeza luego. —Rescataste mi vida con riesgo de la tuya, y si regresamos a la patria, te demostraré mi gratitud. Ahora la salvación de ambos está en la balanza, del combate, según quien haya vencido. Prométeme que me harás un favor. Si no es algo ilícito, lo haré. ¿Eres en verdad el hijo del judío Hur? Ya te lo dije, lo soy. Conocí a tu padre, lo conocí y lo quise. Tú, como hijo de él, habrás oído hablar de Catón y de Bruto. Ellos establecieron una gran ley. No debe sobrevivir un romano a su derrota. —¿Me escuchas? —Sí, te escucho. Los caballeros romanos llevamos un anillo. Aquí está el mío. Tómalo y colócalo en tu dedo anular. Poseo grandes riquezas y no tengo herederos. Si muero, muestra este anillo a mi liberto. Cuéntale cómo llegó a tus manos y te hará lo que le pidas. Si vivo, espero hacer más por ti. Serás libre y volverás al seno de tu familia y de tu pueblo. —¿Me has escuchado, no? —Ahora jurarás por los dioses. —No, buen tribuno, soy hijo de Israel. —Está bien, jura por tu Dios, o por lo que más respetes, pero jura que harás lo que te diré. —¡Jura! —Dime qué deseas. —¿Pero prometerás luego? —Mientras no sepa de qué se trata. —Mira, alabado sea el Dios de mis mayores. —¡Ahí viene una nave! —¿Cómo es? —Un trirreme con su velamen desplegado. Entonces Arrio abrió los ojos y se incorporó, abandonando su impaciabilidad. —Da gracias a tu dios, Benjur, como yo las doy a mis numerosos dioses. Un pirata no intentaría salvar un barco, lo hundiría. Por eso, y por el yelmo en el mástil, reconozco que es una galera romana. —¡No me ha abandonado la fortuna! ¡La victoria es mía! ¡Estamos salvados! —¡Agita los brazos! ¡Llámalos! ¡Que vengan! ¡Pronto! —Conocí y respeté a tu padre, Benjur. Por su memoria prometo llevarte conmigo, hacerte mi hijo. —¡Da gracias a tu Dios y llama! ¡Llama la atención de los marineros! Judá Benjur se puso de pie sobre el tablón y llamó con todas las fuerzas de sus pulmones, agitando los brazos en el aire. Los del bote pusieron proa hacia ellos, y pronto ambos estuvieron sobre la pequeña embarcación. Quinto Arrio fue recibido a bordo de la galera con todos los honores que se atributan a los héroes. Reclinado sobre una litera, en el puente, recibió los partes de la batalla, y cuando todos los náufragos fueron rescatados, se hizo en el mástil la insignia del almirante. La flota romana reinició de inmediato la persecución de los piratas, y al cabo de diversos encuentros... Veinte naves enemigas fueron capturadas y el resto echadas a pique. Días más tarde, el tribuno Quinto Arrio era acogido con delirante alegría en el puerto de Miseno. En medio de los honores y las celebraciones, los amigos de Arrio no dejaban de mirar con curiosidad al joven que lo acompañaba. El tribuno les contó, entonces, la aventura de su salvamento sin revelar que Benjur había sido un galeote. Apoyando cordialmente su mano sobre el hombro del israelita, exclamó: Queridos amigos, este es mi hijo y heredero, y puesto que ha de heredar todos mis bienes, si los dioses permiten que conserve alguno, lo conocerán ustedes por mi nombre y les ruego que lo aprecien como me aprecian a mí. Cinco años han pasado desde aquel día en que el tribuno romano Quinto Arrio adoptó a Benjur. El joven israelita viaja a bordo de una galera mercantil. Los demás pasajeros observan con curiosidad la espléndida figura del mozo, cuya blanca y amplia túnica no alcanza a disimular la fortaleza de sus músculos, la desproporcionada longitud de sus brazos y la fuerza de las grandes manos aferradas a los cordajes de la nave cuando algún vaivén obliga a buscar un punto de apoyo. Muchos han intentado sacarle palabra, hacerle hablar de sí mismo, pero el joven se limita a responder muy amablemente en perfecto latín. —Sí — Les gustaría conocer los detalles de su existencia, y en su interior se dice que seguramente este hombre tiene una historia que contar. Pero él guarda silencio. En las aguas tranquilas de la Rada, dos naves se cruzan con la galera en que viaja Benjur. Cambian señales entre ellas, desplegando banderolas amarillas. Los curiosos se preguntan qué significado tiene esas señas. Esas banderas, aclara un judío de barba blanca y rostro surcado por innumerables arrugas, son el símbolo del dueño de esas embarcaciones y propietario también de la galera en que navegamos. Las tripulaciones de una misma empresa que saludan entre ellas. —¿Quién es? —Es un comerciante riquísimo, domiciliado en Antioquía. Mucho se habla del origen de su fortuna. Escuchen. Hace tiempo existió en Jerusalén un príncipe de la vieja y noble estirpe de Jur. Ben-Hur hizo un esfuerzo para aparentar calma, mientras su corazón multiplicaba sus latidos y se abusaban sus oídos para no perder palabra del relato. Ese príncipe se aventuró en grandes expediciones comerciales a través de los mares, de oriente a occidente. Continuó el anciano judío dirigiéndose al corro de interesados pasajeros y sin advertir la emoción de su joven compatriota. En esos viajes estableció sucursales de su casa principal en las más importantes ciudades donde recalaban sus flotas. A cargo de la casa de Antioquía designó un hombre de confianza que había sido su esclavo. Simónides se llama. Poco tiempo después, el príncipe Hur sucumbió en un naufragio, pero no sus empresas, que siguieron prosperando hasta el día en que la desgracia se abatió sobre la familia de Hur. Es una historia que parece increíble, Como podrán escuchar? —¡Sí, sí, increíble! Parece que el hijo único del príncipe, apenas un niño, intentara asesinar al procurador Valerio Graco en una calle de Jerusalén. El niño falló en su propósito, pero no Graco en su venganza. Las tropas romanas encarcelaron al joven criminal y no perdonaron tampoco al resto de su familia. Hoy el palacio de Hur está convertido en palomar. Todas las propiedades fueron confiscadas... En buenas cuentas, el procurador Valerio Braco puso a sus heridas en bálsamo de oro. Los pasajeros celebraron con risas la irónica salida del anciano. —¿O sea, el procurador se apoderó de todos los bienes de Jur, —¡Así se cuenta! Pero el astuto Simónides continuó los negocios por su propia mano y ha llegado a ser el más importante mercader de la ciudad. Su flota tiene tantas galeras como la Armada Imperial, y sus caravanas llegan hasta la India. Y aquí viene un detalle curioso. El romano pudo apoderarse de todos los bienes de la casa de Jor. Tierras, ganado, corceles, barcos... Pero no dio nunca con el dinero, que sin duda era abundante. Desapareció, se hizo humo y toda esa fortuna permaneció en el misterio. —Bien mirado, el caso no es tan misterioso —acotó un viajero. Con toda seguridad la fortuna de Simónides... Se basa en el tesoro de Hur, y como el procurador sospecha igual cosa, dos veces lo han hecho detener en menos de cinco años para someterlo a tormentos. Ben -Hur se estremeció al oír este último comentario. —Según dicen —continuó el narrador—, no hay un hueso bueno en el esqueleto del viejo Simónides, pero ha resistido a todas las pruebas. Ahora está inválido, pero no se dejó vencer por los suplicios. Siempre afirmó y sostuvo que cuanto poseía era fruto de su propio esfuerzo, toda una fortuna lícitamente adquirida. Ahora ya no pueden perseguirlo, porque obtuvo una licencia para comercio y navegación firmada de puño y letra del emperador Tiberio. ¿Cuánto oro le habrá costado? Mucho, pero ahora está libre de amenazas. Suyos son estos barcos, y los marineros se saludan con sus banderolas amarillas, que es un modo de decir... Tuvimos un viaje afortunado. El anciano detuvo ahí su relato y el corro de oyentes se disolvió. Entraba ya el barco al canalizo del puerto cuando Ben Hur se acercó al viejo hebreo. ¿Recuerdas cómo se llamaba el amo de Simónides? Por cierto, pues su fama lo señalaba, y Tamar de Hur, príncipe de Jerusalén. ¿Y qué fue de su familia? El muchacho fue condenado a galeras y seguramente ya estará muerto. Expuso el judío sin sospechar a quién tenía ante sus ojos. No hay galeote que aguante más que un año de vida. La viuda de Itamar y su hija se esfumaron. Los que algo saben del caso se niegan a decir una palabra. Tal vez murieron en alguna de las prisiones romanas instaladas en Judea. Benjur, meditabundo, se paseó a grandes trancos sobre cubierta hasta el momento del desembarco. Entonces se aproximó nuevamente al anciano. —Tu historia de Simónides ha despertado mi curiosidad. Me gustaría verlo. ¿Sabes dónde puedo encontrarlo? —Siga por la orilla del río hasta ese puente que ves. De ahí te será fácil dar con la morada de Simónides. En cuanto pisó tierra, Judá Benjur obtuvo que uno de los trabajadores del puerto lo guiara. Pronto estuvieron frente a una explanada cubierta de flores en cuyo fondo se divisaba una habitación de escasa altura, apenas un cubo de piedra con una estrecha puerta. Entraron, y, deteniendo sus pasos ante una espesa cortina, el guía dijo, —¡Un forastero desea ver al amo! —¡Que entre, bendito sea Dios! —respondió una voz cristalina. Benjur avanzó hasta una amplia habitación sumida en suave penumbra. Solo dos personas eran visibles. Un hombre ya viejo, que yacía en un diván apoyado en lo alto, respaldo y rodeado de cojines, y junto a él, una joven mujer. Benjur sintió que la sangre le encendía el rostro. Para mostrarle su respeto y ocultar, al mismo tiempo, la emoción que le turbaba, hizo una profunda reverencia. El gesto le impidió observar que las manos del anciano comerciante se crispaban, y que un temblor recorría su maltratado cuerpo al verlo. Pero rápidamente el viejo contuvo sus emociones y su actitud recobró el reposo y la serenidad. —Si eres Simónides, el comerciante, y eres israelita —dijo Benjur—, que la paz de nuestro Dios sea contigo y con todos los tuyos. —Soy Simónides, y soy judío. Correspondo tu saludo rogándote que me digas quién eres. El pobre y sufriente cuerpo hundido entre almohadones despertaba un cálido sentimiento de piedad en Benjur, quien, por otra parte... No dejaba de admirar la soberbia cabeza de Simónides, digna de un conquistador o de un gobernante. Aureábala una cabellera enteramente plateada por la edad y los sufrimientos. Aquel blanco marco hacía resaltar la profundidad de los ojos oscuros en los que palidecía una melancólica luz. Sin duda, aquella noble cabeza y aquella profunda mirada correspondían a un hombre capaz de sufrir mil amenazas y mil tormentos sin que escapara de él un solo gemido ni menos una delación, un hombre de invencible condición cuya fortaleza había derrotado los codiciosos asaltos del procurador Valerio Graco. Con ambas manos extendidas y vueltas las palmas hacia arriba en signo de paz, el joven judá expresó solemnemente, —Yo soy Benjur, el hijo de Itamar, príncipe de Jerusalén. Bienvenidos serán siempre a mi modesto hogar los príncipes de Jerusalén. Esther, ofrece una silla a nuestro visitante. La muchacha cogió una otomana que había allí cerca y la acercó a Benjur. En este movimiento los ojos de ambos se encontraron. La paz del Señor sea contigo, dijo ella recatadamente. Toma asiento y ponte cómodo. Sin ocupar el asiento que le era ofrecido, Benjur dijo con respetuoso tono. Ruego al buen Simónides que no me considere un intruso. Ayer, mientras el barco subía por el río, supe que conocías a mi padre. ¿Verdad? Conocí al príncipe Jur y fuimos socios en diversas empresas mercantiles con países situados al otro lado del mar y del desierto. Pero, por favor, siéntate. Esther, trae vino a nuestro joven visitante. En el libro de Nehemías se habla de un hijo de Jur que en otro tiempo gobernó la mitad de Jerusalén. Noble y vieja casa la de Jur. Esther le ofreció vino en una copa de plata con el rostro inclinado hacia el suelo. Ben-Hur tocó ligeramente su mano al apartar la copa, y de nuevo sus ojos se encontraron. Ben-Hur observó que la joven era bajita y su cabeza apenas alcanzaba la altura de los hombros de Judá, pero su cara era dulce y hermosa, con unos ojos negros de suave mirada. —Es dulce y bonita —pensó— y tiene el aspecto que quizás tendría Tirsa si viviera. —¡Pobre Tirsa! —y añadió en voz alta. —Aún no. Tu padre, pues supongo que lo es. —Soy Esther, hija de Simónides —respondió ella. —Entonces, hermosa Esther, cuando tu padre haya escuchado lo que voy a decir y conozca el objeto de mi visita, podré saborear el vino de la hospitalidad. —Quédate a mi lado, Esther, mientras hablo con tu padre. Ambos jóvenes se volvieron hacia Simónides. Entonces, Benjur dijo con tristeza, Simónides, mi padre al morir, tenía un fiel sirviente de tu nombre, y me han dicho que ese sirviente eres tú. Las piernas del mercader se estremecieron bajo la túnica y la pálida mano se crispó. Esther, Esther, —llamó con voz severa. —Aquí no hay, pues, eres hija de tu madre e hija mía. ¡Aquí no hay! La joven miró al padre y luego al forastero. Después dejó la copa sobre una mesa y se fue, obediente, al lado de su padre. En su cara se advertía en la admiración y el temor. Simónides levantó la mano izquierda, colocándola en la de la muchacha, que se había apoyado amorosamente en su hombro, y habló calmadamente. —He envejecido tratando con los hombres. Si el que te dijo lo que ahora me cuentas me conoce de verdad, ha de saber que no puedo menos que desconfiar de los de mi estirpe. —Mis amores son pocos, pero los tengo. Uno de ellos está aquí. Y se llevó la mano de Esther a los labios. El otro no es sino un recuerdo que, como una bendición de Dios, abarcaba a toda una familia. Y ojalá, ojalá supiera dónde están los que la formaban. El rostro de Benjur enrojeció de emoción y, avanzando un paso, gritó impulsivamente. —Mi madre, mi hermana, a ellas te refieres. El viejo sin perder su fría calma respondió: Oyeme hasta el fin, y antes de que siga hablando de mis relaciones con la casa de Hur, pruébame quién eres. ¿Tienes documento que te acredite en tu nombre? ¿Puedes traer algún testigo que lo confirme? La pregunta era muy clara e indiscutible el derecho a formularla. Benjur retorció sus manos, balbuceó sin saber qué hacer. Las pruebas, insistió Simónides, las pruebas. Preséntamelas, ponlas en mis manos. Solo puedo contarte mi vida. ¡Habla! El joven narró, con tono de honda sinceridad, la historia de sus desdichas y sus aventuras hasta el arribo al puerto de Miceno, convertido en hijo adoptivo del tribuno cuya vida salvara. Las lágrimas corrían por el rostro de Esther, pero el viejo Simónides mantenía su aparente frialdad. —He dicho que conocía al príncipe Itamar —replicó—. Conozco muy bien la desgracia que cayó sobre su familia. Su verdugo fue también el mío. Traté de averiguar dónde se encontraba la viuda de Itamar y sus hijos, pero fue inútil. Han desaparecido. —¿Entonces? —¿Entonces es otra esperanza que se desvanece? —exclamó Benjur con un gemido. —Estoy acostumbrado a las desilusiones. Te ruego que perdones mi importuna visita. Ahora no me queda más objetivo que la venganza. Adiós. Al llegar a la cortina se volvió por un momento. Les doy las gracias a ambos. La paz sea contigo, respondió el comerciante. Esther no pudo hablar, sollozaba. Y así Benjur se marchó. Abrumado por su desilusión, Benjur dirigió sus pasos por el camino que, según le indicó uno de los obreros del puerto, Le habría de conducir al bosque sagrado de Dafne, famoso lugar de peregrinación que encontraría después de cruzar la columna de Herodes. De pronto, la brisa trajo hasta él un penetrante aroma de rosas. —¿Habrá un jardín cerca de aquí? —se preguntó en voz alta. —Esos olores proceden de alguna ceremonia en honor de Diana, o de Pan, o de alguna otra divinidad —le respondió una voz en perfecto hebreo. Benjur miró con curiosidad a su interlocutor, que vestía el traje usual de los judíos. —¿Eres hebreo? —le preguntó. Nací a una pedrada de distancia de la plaza del mercado en Jerusalén. El hombre se levantó y vino hacia él. —Te deseo la paz. —Gracias. —¿Sigues mi camino? —Si vas al estadio, sí. —¿Hay un estadio aquí? —Perdona mi ignorancia, amigo. —Guíame, por favor. —Será un placer. —Escucha. —Oigo las ruedas de los carros. Están colocándose en la pista. Benjur escuchó un momento, y luego completó su presentación posando una mano sobre el brazo de su compatriota. —Yo soy el hijo de Arrio, el Dunviro. ¿Y tú? —Yo soy Maluj, mercader de Antioquía. —Bien, Maluj. La trompeta, el rechinar de las ruedas y la perspectiva de una diversión me entusiasman. —Algo entiendo de estos juegos y en las palestras de Roma no soy un desconocido. —¡Vamos a las carreras! —Maluche, titubeante, comentó. —El dumviro era romano, pero su hijo viste el traje de los judíos. —El noble Arrio era mi padre adoptivo —respondió Benjur. —Comprendo, y te ruego que me perdones. Entretanto, el auriga hacía inútiles esfuerzos para dominar a los animales. Benjur observaba al la auriga. ¿Quién era? Aunque no alcanzaba a ver su rostro con precisión y la caja ocultaba parte de su figura, algo le parecía familiar y conocido en él. Las aclamaciones del público lo señalaban. Sin duda, era un personaje importante. ¿Acaso un príncipe, un señor de alto rango? Benjur se abrió paso hasta la reja que delimitaba la pista de carreras. El carro se deslizaba muy cerca del lugar y pudo contemplar a su conductor. Una arrogante persona, apenas vestida con una túnica roja. Era como una estatua que no se alteraba con los aplausos y el griterío de la gente. Una de sus manos esgrimía un látigo, mientras la otra mantenía las riendas ligeramente alzadas. Benjur permaneció estático. Una ráfaga de lejanas evocaciones lo inmovilizaba. Hasta él llegaba al pasado, el tiempo de la infancia en que tuvo un amigo entrañable, compañero de correrías y pequeñas aventuras casi un hermano, a pesar de su raza. Casi un hermano hasta que... Sí, no cabía duda. El auriga era Mesala, el amigo de la niñez que acabó por traicionarle. Quizás si hubiera hallado a Mesala pobre y sufriente, sus sentimientos habrían sido otros. Pero lo encontraba más que próspero, radiante, deslumbrante en su insolencia de romano triunfador. Ensimismado en estos pensamientos... Llegó al borde de la fuente de Castalia, la célebre fuente a cuya orilla un sacerdote pagano vendía los papiros que revelarían el destino del consultante al ser sumergidos en el agua. Por el sendero que conducía hacia la fuente asomó un camello blanco guiado por un hombre a caballo. Otros dos jinetes los precedían armados con largas lanzas. Sobre el lomo del camello se balanceaba una litera pintada de púrpura y oro. En el interior... Podía verse a un anciano con el rostro pálido y rugoso, medio oculto por el turbante, y a una mujer sentada al estilo oriental y de inigualable figura. Más arriba de los codos llevaba unos brazaletes de oro en figura de áspides, unidos por una delicada cadena a otros que lucían las muñecas. Su rostro era muy hermoso, oval de forma, con el cutis dorado por el sol del alto nilo. Sus ojos muy grandes y profundos lo parecían aún más gracias al ribete de pintura que los realzaba la usanza egipcia. La hermosa criatura dijo unas palabras al conductor, un etíope de poderosos músculos y desnudo hasta la cintura, y este guió el camello hasta las cercanías de la fuente y lo hizo arrodillar. Recibió luego una copa que le tendió la bella dama, y cuando se disponía a llenarla de agua, se escuchó la trepidación de unas ruedas y el rápido galope de unos caballos. Con gritos de terror la multitud se apartó, tratando de ponerse a salvo. —¡El romano quiere atropellaros! —¡Mira! —exclamó Malouche, al tiempo que se daba a la fuga. El joven se volvió hacia el lugar de donde procedía aquel estruendo, y vio a Mesala guiando la cuadriga en línea recta hacia la multitud. La huida del gentío dejó el camello aislado. Ya los cascos de los caballos estaban casi encima, y él seguía con los ojos cerrados rumiando su alimento. El etíope estaba paralizado por el terror. El anciano hizo un vago movimiento para escapar, pero sus años se lo impedían. Era demasiado tarde para que la hermosa joven se librara de la inminente colisión. Benjur, que era el más próximo al grupo, gritó a Mesala. —¡Para! ¡Mira por dónde vas! ¡Atrás! ¡Atrás! Pero el patricio respondió con una carcajada. Comprendiendo Benjur que había solo una posibilidad de evitar un desastre, Avanzó unos pasos y cogió los frenos de los caballos de la izquierda del yugo. Perro romano, ¿tampoco te importa la vida de los demás? Y le gritó, conteniendo a los corceles con toda su fuerza. Los dos caballos se encabritaron y con esto los otros dos descubrieron un arco y se cruzaron ante ellos. La lanza se levantó en el aire, inclinando hacia atrás la caja del carro. Mesala evitó apenas una caída mientras su acompañante rodaba por el polvo. Al ver despejado el peligro y a los romanos en mala posición, los espectadores estallaron en burlonas carcajadas. Mesala era demasiado audaz para aceptar un fracaso. Lidándose de las riendas arrolladas en torno a su cuerpo, las arrojó a un lado, desmontó, dio un rodeo junto al camello, miró a Benjur y vuelto hacia el anciano y la extranjera dijo, —Les ruego que me perdonen. Soy Mesala, y por la madre del mundo juro que no los vi, y menos al camello. En cuanto a esa buena gente, agregó señalando al grupo que se congregaba, otra vez junto a la fuente, solo quería reírme un poco a su costa, y ahora son ellos los que se ríen de mí, que les aproveche. Sonrió despreocupadamente y continuó contemplando a la mujer. —Por palas, eres hermosa. Me gustaría saber qué país puede enorgullecerse de ti. El sol de la India brilla en tus ojos y en tus labios vibran los hechizos de Egipto. —Di que me perdonas. —¿Eres hija de este anciano? —Ella no respondió. —Si no me perdonas ahora mismo, te prometo que insistiré más tarde. La mujer, indiferente a sus palabras, se volvió hacia Benjur. —¿Podrías venir? —le dijo sonriendo. —Por favor, toma esta copa y llénala. Mi padre tiene sed. —Soy tu obediente servidor —respondió Benjur— y al voltear se encontró frente a frente con Mesala. Sus miradas se cruzaron, desafiante la del israelita, irónica y despreciativa la del romano. —Extranjera, bella y cruel —dijo Mesala saludando a la mujer—, nos veremos otra vez. Tenlo, por cierto. Volvió a su carro y fustigó a los caballos. La extranjera le siguió con la mirada. Un momento después recibió la copa, dio de beber a su padre. La rozó apenas con sus labios y la devolvió a Benjur diciéndole con graciosa dulzura Guárdala, te lo rogamos, está llena de bendiciones, todas para ti. Hicieron incorporarse al camello y cuando estaba a punto de partir el anciano llamó a Benjur. Ven acá. El joven se acercó respetuoso. Hoy has prestado un buen servicio al extranjero, prosiguió el anciano. No es sino un dios y en su santo nombre te doy las gracias. —Soy Baltasar el egipcio. En el gran huerto de las Palmas vive en sus tiendas el jeque Ilderín, el magnánimo, y nosotros somos sus huéspedes. Visítanos allí. Serás recibido con el dulce sabor del agradecimiento. Maravillado, a la vez por la clara voz del anciano y la sonrisa fascinante y profunda de la hija, Benjur se quedó contemplándolos largo rato. Mientras seguía con la vista a la pareja que se alejaba, divisó a Mesala que se marchaba como había venido, con un gesto borlón e indiferente, marcándole el rostro. Malus no podía menos que cavilar sobre las escenas que habían presenciado y lo que ellas decían acerca del carácter de Benjur y los posibles acontecimientos de su vida anterior. Desde luego, había un par de hechos claros, aunque paradójicos. El joven era judío y, a la vez, hijo adoptivo de un romano famoso. Los acontecimientos de la fuente de Castalia lo mostraban como un individuo noble y resuelto, valiente y decidido. Su actitud frente a Mesala indicaba que entre ellos existía una desconocida relación. Si ahora podía averiguar algo directo sobre la historia de ben su buen amo Simónides estaría con razón agradecido. En medio de estas perplejidades, el propio Judá vino a socorrerle. Apoyando la mano en el brazo de Malouche, lo apartó de la muchedumbre. —¡Buen Malouche! Le dijo, —¿Puede un hombre olvidar a su madre? La inesperada pregunta confundió al mercader, que no supo cómo contestar. Miró a Benjur en busca de una explicación, pero solo pudo observar que el joven contenía apenas una violenta emoción que encendía sus ojos con el ardor de las lágrimas contenidas. Todavía más confundido por este descubrimiento, Malouch apenas respondió como un autómata. —No, nunca. Y añadió con fervor. Si es una israelita, jamás. Mi primera lección en la sinagoga fue sobre este punto, y aprendí estas palabras que no se borrarán de mi memoria. Honra a tu padre con toda tu alma y no olvides los pesares de tu madre. Estas palabras me devuelven a la infancia. Repuso Benjur, y demuestran que eres un verdadero judío. Puedo confiar en ti. Ya estaban lejos de la fuente y marchaban por un camino solitario. Benjur habló calmadamente. Mi padre tenía un nombre ilustre y respetado. Mi madre enviudó muy joven. Era buena y hermosa. Ella sola justificaba las palabras del viejo rabí. No pudiendo estar en todas las casas a la vez, Dios hizo a las madres. Tenía también una hermanita. La voz de Benjur tembló mientras relataba a Maluch las circunstancias de su vida juvenil y los dramáticos hechos que ya conocemos. Terminó su relato con estas palabras. El romano que vimos en la fuente de Castalia... Estaba entre los que apresaron a mi familia. Él nos denunció y se burló de nuestro dolor. Al reconocerle hoy, el odio inundó mi corazón. Ese hombre posee un secreto que yo compraría con mi propia sangre. Él podría decirme si viven todavía mi madre y mi hermana. Y si han muerto, ¿dónde descansan sus huesos? —¿Y lo dirá? —No. —¿Por qué? —Soy judío y él es romano. Pero los romanos tienen lengua y los judíos conocen métodos para desatársela. A gente como él, imposible. Además es un secreto de Estado. Todos los bienes de mi familia fueron confiscados. ¿Te reconoció? No me parece. Me enviaron a la muerte y hace mucho tiempo que me creen en difunto. —Me asombra que no lo atacaras —dijo Malush apasionadamente. —De poco me serviría muerto. No quiero quitarle la vida. Quiero conocer su secreto. —Pero puedo castigarlo, y si tú me ayudas, así lo haré. —Es un romano, y yo soy de la tribu de Judá. Te ayudaré. Si lo deseas, lo juraré en la forma más solemne. —Dame tu mano. Eso me basta. Estrecharon sus manos en señal de alianza. Luego Benjurabló habló ya más tranquilo. —¿Conoces al jeque Ilderim, el magnánimo? —Sí. —¿A qué distancia está el huerto de las palmas? —A una hora montando un buen camello, dos en un caballo. —Gracias, amigo. Contesta una pregunta más. ¿Sabes si la competencia de Carlos ha sido anunciada públicamente? —Hace un mes que los heraldos la pregonan. El prefecto romano quiere que sean esplendorosas para agasajar al cónsul Magencio, y los ciudadanos más ricos de Antioquía han contribuido para que la fiesta sea extraordinaria. Vendrá gente de todas las islas y de las ciudades de la costa, y los premios que se ofrecen a los ganadores son dignos de un rey. —Entonces... Puedo elegir mi carro y mis caballos. —¿Cuándo es la competencia? —Sí, puedes hacerlo. En cuanto a la fecha, déjame ver. Se supone que el cónsul llega mañana o pasado. Entonces los juegos serán en seis días más. —Poco tiempo nos queda, pero me bastará. —Por los profetas de Israel. Empuñaré las riendas nuevamente. —¿Hay seguridad de que participe, Mesala? Impresionado, Malush... Comprendió lo que Benjur se proponía para castigar al romano. Con voz temblorosa le preguntó, —¿Estás entrenado? —No temas, amigo. Tengo experiencia en las palestras, y los mejores te lo podrán decir. En los últimos juegos el propio emperador me ofreció su protección, si aceptaba guiar sus caballos. —Te juro, Maluch, que no compito por dinero. —No jures semejante cosa —clamó el mercader. —El premio es de diez mil sestercios, una fortuna para toda la vida. No para mí. Quiero participar en esta carrera solo para humillar a mi enemigo. Vamos a la tienda del Gekilderín. Quiero sus magníficos caballos árabes. Vamos a buscar cabalgaduras. Ya habían avanzado desde hacía rato por el huerto de Las Palmas. Seguido de una numerosa escolta, el Gekilderín le salió al encuentro saludándolos cordialmente. —¡La paz sea con ustedes! —¡Salud, amigo Malouch. —¡Bienvenido tú! —¡Y también tú, noble forastero! —¡Síganme! —En mi mesa hay fruta, pan y, si lo desean, carne de cabrito y aguardiente. —¡Vengan! Siguieron tras él hasta la puerta de la tienda y les esperó hasta que hubieran desmontado. Entonces se aproximó trayendo una bandeja con tres copas llenas de un licor espumoso. —¡Beban! —les dijo. —¡Beban porque este es el nada temas de los que vivimos en las tiendas! Brindó con ellos y los hizo entrar. Malush llevó aparte al jeque y hablaron en voz baja. Luego el mercader se acercó a Benjur. —Le hablé de ti. Mañana podrás probar los caballos árabes. Yo debo volver a Antioquía ahora mismo. Regresaré mañana, y si todo marcha bien, seguiré a tu lado hasta que terminen los juegos. Después de dar y recibir múltiples bendiciones, Malush emprendió el camino de regreso. Se produjo un largo silencio que fue interrumpido por los pasos de alguien que se acercaba por la terraza. Poco después... Malouch se inclinaba frente a Simónides y la hija. Luego, en su parco lenguaje, narró todos los acontecimientos del día, mientras ambos le escuchaban atentamente. Cuando el mercader terminó su informe, Simónides dijo, —Gracias, buen Malouch. De lo que te comentó el joven podemos inferir que busca el rastro de su madre y su hermana, que por alguna razón siente odio por Roma y detesta a ese mesala. Pero, ¿hasta dónde se extiende su espíritu de venganza? ¿Se limita a los que le ofendieron, o lo aplicaría a todos los de la casta? —Maestro, el odio que profesa a Roma es una de las razones que me convencen de que el joven es judío. —Es suficiente —dijo Simónides—. Anda a comer y prepárate para regresar al huerto de las palmas. Debes ayudar al joven en su prueba. Hablaremos mañana temprano, pues deseo enviar una carta a Ilderín. Luego, en voz baja, como hablando consigo mismo, añadió... —Hasta yo iré al circo. Cuando Malouch, tras una profunda reverencia, se hubo retirado, el anciano llamó con un gesto a su hija. En el rostro de Simónides el aspecto era sereno, pero los vivos ojos parecían iluminados por el ardor de sus secretos pensamientos. Esther, por su parte, meditaba en silencio. Una inevitable inquietud la conmovía. —¿Qué ocurriría si en las carreras el joven hebreo fracasaba? —Y no solo eso. Podría ser humillado, y aún muerto en la ruda competencia donde debería disputar en todo instante con el soberbio romano. —Padre, envía algún mensajero en busca de Benjur. Suplicó. —Por favor, esta misma noche, que alguien vaya y lo traiga. No le permita desafiar a Mesala. En una isla del río Oronte se yergue un vasto palacio romano. Esta noche se ha congregado allí un centenar de patricios. Son todos jóvenes agregados militares del cónsul magencio cuyo arribo esperan divirtiéndose. El murmullo de voces es incesante. A veces estallan las carcajadas, a veces una explosión de ira, pero sobre todo se impone un agudo y prolongado repiqueteo que no es fácil reconocer por los extraños. más entre la elegante juventud romana, el ruido es familiar. Son los dados que las manos agitan en sus cubos de marfil y ruedan luego sobre la superficie marmorea de las mesas. Mientras unos juegan y otros conversan, un nuevo grupo se incorpora. Es evidente que vienen de alguna fiesta ya terminada, porque todos se ven muy alegres y no faltan los que tienen dificultades para tenerse en pie. Una corona rodea la frente del que parece ser el jefe del grupo, señalándole como el centro del pasado banquete. No ha dejado huellas el vino en su rostro, que parece aún más luminoso y soberbio. —¡Mesala! ¡Mesala! —clamaron los jugadores— y el grito de saludo se extendió hasta el fondo de la gran sala. —¡Hombres del Tíber! —dijo Mesala, cogiendo un cubilete con dados—. —¿Quién es el favorito de los dioses? —El romano. —¿Quién dicta las leyes a las naciones? —El romano. —¿Quién es el dueño del mundo por el derecho de la espada? —¡El romano! ¡El romano! —corearon todos. Sin embargo, continuó Mesala con una sonrisa burlona. —¿Hay alguien mejor que los mejores de Roma? —Claro, algún dios. —Baco, Hércules, Júpiter —gritaron algunos. —¡No! —replicó Mesala. —Quiero decir, entre los hombres... —Nómbrale, ¡nómbrale! —Lo nombraré. Es el que ha sumado a la perfección de Roma la del Oriente, el que al poderío de la fuerza agrega la grandeza del arte el que suma occidente y oriente. De inmediato se levantó un coro de aplausos y carcajadas, al comprender los presentes que Mesala se refería a sí mismo. —Allá en la Ciudadela tengo un cofre de cinco talentos en moneda. Quiero jugar. Firmaré un documento por ese dinero —siguió Mesala sonriente, presentando su rollo de papel. —¿Nadie arriesga otro tanto? —¡Juguemos! —Tres talentos. —¿Dos? —Siquiera uno a la lucha entre el tíber romano y el orontes bárbaro. —Bien, Druso, ¿jugamos? —Está bien —dijo el aludido—, un denario. Pero antes de jugar, quiero que me digas, ¿conoces a un tal Quinto Arrio? —¿El Dunviro? —No, su hijo. No sabía que tuviera ninguno. —Bueno, eso no importa —prosiguió Druso. —Lo que hay, querido Mesala, —Es que se parece extraordinariamente a ti. —¡Qué tontería! —exclamó uno de los presentes. —Mesala es romano, y Arrio es judío. Se produjo de inmediato una discusión que Mesala acalló con un gesto. —En vez de discutir neciamente, mejor díganme quién es ese quinto Arrio. —Bien, sea judío o romano, ese Arrio es un joven hermoso, valiente y muy listo. El propio emperador le ofreció su protección y la rehusó. Le rodea un aire de misterio y la verdad es que en las palestras no ha tenido rival y lo mismo ha derrotado a los gigantes del Rin que a los toros descornados de Sarmacia. El Dúnviro lo dejó inmensamente rico. Su pasión son las armas y solo piensa en la guerra. Magencio le admitió en su comando y tenía que embarcarse con nosotros, mas le perdimos el rastro en Ravenna. Pero igual llegó sin novedad esta misma mañana. Hizo llevar su equipaje a la posada y desapareció enseguida. Mesala, que al comienzo escuchaba con cortes indiferencia, se fue interesando en el relato a medida que el narrador agregaba más informaciones. Cuando aquel terminó, Mesala soltó el cubilete de los dados. —¡Ea! ¡Cayó mi retilo! —dijo dirigiéndose al joven que aquella tarde lo acompañaba en su carro. —¿Te acuerdas del hombre que hoy te hizo caer deteniendo la cuadriga allá en la fuente? —No me voy a acordar cuando todavía tengo el brazo magullado. —Pues de él nos hablaba Druso. Es joven, viste el traje hebreo, adquirió fama en la palestra, y dicen que su vida es un misterio. —¿Puedes explicarlo, Druso? —No tiene mayor importancia, Mesala —respondió el aludido. —Es como un cuento de niños. Cuando Arrio, el padre, zarpó en persecución de los piratas, no tenía esposa ni familia, pero regresó con un hijo. —¿Dónde lo encontró? —¿Misterio? Solo sabemos que Quinto Arrio perdió su galera en el combate, que otro navío lo recogió a él y a otro sobreviviente que era judío. —¿Judío? —exclamó Mesala. —Judío y esclavo. Cuando fueron izados a cubierta, el dumbre llevaba su armadura y el otro las ropas de un remero. —¡Un galeote! El corazón de Mesala retumbó como un tambor que anuncia el peligro. —¿Un galeote? ¿Acaso Benjurk? El niño sentenciado a galeras no había muerto. Al parecer estaba ahí, en Antioquía, y, colmo de paradojas, era el heredero de Quinto Arrio. ¡Qué lazos estaba tendiendo el destino! Ya lo vería. Volvió a los labios de Mesala su acostumbrada sonrisa burlona y despectiva. ¿Acaso un desafío en vista? Y a él le gustaban los desafíos, la posibilidad de combatir con un adversario hábil, valeroso, lleno de odio como él. Volvamos al huerto de las palmas. En la puerta de su tienda, el de Rim habla con su joven huésped. En nombre de Dios, entre reposa. Siéntate, extranjero, ponte cómodo. Yo me sentaré a tu lado y permíteme una reflexión. El hecho de que seas mi huésped y hayas bebido mi vino y estés a punto de probar mi sal no debe impedir que te haga una pregunta. ¿Quién eres? —Te diré primero que no soy romano, como parece indicar mi nombre. En segundo lugar, debo aclararte que soy un israelita de la tribu de Judá. Y tercero, agregaré que soy un judío que guarda tal rencor hacia Roma, que comparado con el mío, el tuyo parece un disgusto de chiquillos. El viejo se peinaba la barba con movimientos nerviosos de sus manos y encapotó los ojos hasta que su vivo centelleo quedó oculto. —Todavía más... —Quiero humillar al Patricio Mesala en la lucha de carros, y te juro, Heckel Derín, por el Dios de mis antepasados, que si me proporciona los medios para la venganza que busco, el dinero y la gloria de la carrera serán para ti. En ese momento se escucharon pasos en el exterior de la tienda. —La cena ya está aquí, y allá viene mi huésped Baltasar. Lo vas a conocer y te contará una historia que un israelita jamás se cansa de escuchar. Baltasar se aproximó y el jeque y Benjur se pusieron de pie para recibirlo. —La paz sea contigo, amigo mío —dijo Hilderín—, la paz y la bienvenida. El egipcio levantó la cabeza y respondió —y contigo, buen jeque, contigo y con los tuyos, la paz y la bendición del Dios único, del Dios de la verdad y la vida. Las pedrosas maneras de aquel hombre suscitaron en Benjur un extraño sentimiento de temor que se fue desvaneciendo al observar el rostro en el que se advertía una expresión plácida y confiada. —Este es Baltasar, que compartirá el pan con nosotros esta noche —dijo Hilderín, apoyando una mano en el brazo de Benjur. Luego, volviéndose hacia el egipcio, agregó. —He prometido a este joven que mañana le dejaré probar mis caballos, y, si todo va bien, los guiará en el circo. Baltasar observaba con profunda atención a Benjur. Con voz pausada dijo— Hoy mi vida estuvo en peligro y la hubiera perdido si un joven hombre, que se parece muchísimo a este no hubiera intervenido salvándola. —¿Eres tú mi salvador? —Yo solo detuve los caballos del insolente romano cuando se precipitaban sobre tu camello en la fuente de Castalia —repuso Benjur—. Tu hija me dio una copa. Extrajo la copa de debajo de su túnica y se la entregó a Baltasar. —Hoy en la fuente ha sido para mí un enviado de Dios —dijo éste—. Y ahora te envía nuevamente. Yo le doy las gracias, y tú debes llenarlo de alabanzas, pues tengo con qué recompensar tu valiente gesto. La copa es tuya. Guárdala. Se produjo un largo silencio que Baltasar rompió, diciendo. —¡Buen jeque! Me iré a la ciudad por unos días, pues mi hija desea ver los preparativos de los juegos. Les doy la paz y las buenas noches. Se levantaron de la mesa. El jeque y Benjur siguieron con la mirada al egipcio hasta que salió de la tienda. Hekilderín, dijo entonces Benjur, esta noche he escuchado cosas muy extrañas. Permíteme dar un paseo junto al lago para reflexionar sobre ellas. Anda hijo, y yo te seguiré en un momento. Benjur calzó sus sandalias y salió. Cuando por las claraboyas del salón en que había transcurrido la fiesta de los jóvenes romanos la noche anterior, hicieron su entrada a los primeros rayos de sol, Mesala, que hasta entonces dormía en su triclinio, se desperezó. Ordenó sus ropas y se dirigió con firmes pasos a una habitación interior. Tres horas más tarde, dos correos recibían de sus manos sendos de despachos sellados que contenían cartas para Valerio Graco, el procurador residente en Cesárea. Para asegurarse mejor de la llegada de la importante misiva, uno de los correos viajaría por tierra y el otro por mar. Mesala sonrió. Si sí, por un momento el destino parecía jugarle una mala pasada con la fundada sospecha de que su enemigo israelita había sobrevivido a las penurias de las galeras, esas cartas pondrían súbito remedio a la situación. Sí, podía contar con el interés de Valerio en sus turbios propósitos. Casi a la misma hora en que Mesala despachaba sus correos, Benjur entraba en la tienda de Ilderín. El jeque lo saludó desde su diván. —La paz sea contigo, hijo de Arrio. Los caballos están dispuestos, y también yo. La misma paz te deseo, buen jeque. Y en cuanto a los caballos, Permite que yo mismo los enjaese. Así aprenderán a conocerme y a oír que los llamo por sus nombres. No los unciré hoy al carro, pero necesito un quinto caballo, si lo tienes, para montarlo sin silla. Ojalá sea tan veloz como los otros. Ordenaré que te entreguen a Sirio. Es mi favorito. Vamos a verlo. Levantó la cortina que dividía la tienda e indicó a Benjur que lo acompañase. Los caballos se acercaron en grupo a su amo. Uno, de cabeza pequeña, ojos brillantes, cuello arqueado y largas crines sedosas, se puso a relinchar alegremente. —Hermoso caballo —dijo el jeque, acariciando la oscura mejilla del favorito—, buenos días. —Escucha, Benjur, este es Sirio, padre de los otros cuatro que ves. Su madre, llamada Mira, espera nuestro regreso en el desierto. Es demasiado valiosa para arriesgarla a un largo viaje y a la codicia de los romanos. Y tengo mis dudas, hijo de Arrio. Y se reía al decirlo. Dudo que mi tribu consintiera en que la trajese. Para ellos, Mira es su culto y su gloria. Diez mil jinetes del desierto preguntaban cada día, ¿cómo está Mira? Y cuando se les responde que está bien, todos dicen, bendito sea Dios. Dios es bueno. Benjur les dio de beber con sus propias manos y luego montó nuevamente sobre Sirio y reanudó los ejercicios. Mientras la atención de todos se concentraba en Benjur y sus prácticas, Maluch, el siervo de Simónides, llegó sin ser notado y se acercó al jeque. Simónides te desea la paz, y te envía estos mensajes con el ruego de que los leas inmediatamente. Ilderín rompió los sellos y leyó. De Simónides al jeque de Ilderín. Querido amigo, hay en tu aduar un hermoso joven que se llama hijo de Arrio, aunque lo es solo por adopción y que me es muy querido. Su vida es una maravillosa aventura que te contaré cuando vengas por aquí, y además te pediré un consejo. Escucha sus peticiones, que serán razonables. Yo respondo de él. Mantén secreto mi interés por él y saluda en mi nombre a tu otro huésped y a su hija. Tanto ellos como tú y el séquito que elijas podrán venir conmigo al circo el día de los juegos. Ya están reservados los asientos. La paz a ti y a los tuyos. ¿Qué sería de mí si no fuera por tu amistad? Tu amigo, Simónides Una segunda carta decía, de Simónides al Jequeilderín. Oh, amigo mío, mis palabras son hijas de la experiencia. La llegada de un dignatario romano es un signo que aceptan como advertencia todas las personas no romanas, con fortuna o bienes que perder. Alerta. Otra advertencia. Se conspira contra ti, amigo mío, y Herodes debe andar en el asunto porque tú posees grandes propiedades en sus dominios. Ponte en guardia. Envía urgentemente fieles servidores tuyos hacia el sur de Antioquía, y haz que detengan a todo correo que vaya o venga de ese lado. Si llevan algún mensaje que te concierna, es preciso que los leas. Si los correos han salido ya de Antioquía, tus enviados podrán darles alcance, porque conocen los atajos como nadie. No vaciles un momento. Destruye esta carta, tu amigo Simónides. Hilderín leyó por segunda vez las cartas, las plegó y guardó bajo el cinturón. Terminados los ejercicios, Benjur se reunió con Malouch y le pidió que se encargara de su inscripción en los juegos y de todas las formalidades necesarias. Además deseaba tener el reglamento de la competencia, quedar con su carro junto al de Mesala y saber con detalle sus medidas y peso. —¿Te acordarás de todo? —No me ha fallado nunca la memoria cuando el corazón está empeñado en el asunto como ahora. Pocos después... Malouche regresó a la ciudad. —Iras, la hija de Baltasar, me envía a ti con un saludo y un mensaje. —Dámelo —respondió Benjur, incorporándose del lecho en que descansaba. —Desea que la acompañes a dar un paseo por el lago. Dile que yo mismo le llevaré la respuesta. Trajénole al punto las sandalias, y muy poco después estaba junto al desembarcadero. En una barca alfombrada podía advertirse la vigorosa figura de un esclavo de morena piel Empuñando los remos, cerca del timón, cubierta por suavechales, estaba la hermosa Iras. Impresionado por su belleza, Benjur parecía titubear mientras descendía por las gradas del embarcadero. Ven, dijo ella, o voy a pensar que eres un marino cobarde. Temía echar a pique el bote, respondió Benjur al sentarse frente a ella. Por lo menos espera que estemos en aguas más profundas, replicó Iras al tiempo que hacía una señal al esclavo que, hundiendo los remos en el agua, comenzó a apartar la barca de la orilla. —Dame el timón —dijo Benjur—. Eso sería invertir los papeles. Yo te invité a pasear conmigo. Tengo una deuda contigo y quiero pagarte. Podemos conversar cuanto quieras, pero el camino lo elegiré yo. La barca se adentraba en el lago. Benjur observaba el hermoso rostro de la joven. —Anoche oí tu canto. Era el canto del Nilo. Era un lamento, porque cuando estoy en el desierto me parece escuchar el murmullo de las olas de mi amado río. —Me gustaría conocer tu país y su río. Háblame de él. —Mejor dime tú algo sobre el romano de quien lo salvaste. Poco agradó esta petición a Benjur. —Ojalá que fuese este el Nilo —dijo eludiendo una respuesta. —Háblame del romano. Es muy malo, ¿verdad? —No debo hablarte de él. —¿Es de familia noble y rica? —No puedo hablarte de sus riquezas. —¡Qué hermosos eran sus caballos! Y el carruaje era de oro y las ruedas de marfil. ¡Y qué audaz! —Debe ser uno de esos monstruos que ahora produce Roma. —¿Vive en Antioquía? —Algo tiene de oriental. —Egipto sería para él más conveniente que Siria. —No lo creo. Recuerda que Cleopatra ya murió. En las proximidades se veían las lámparas del aduar. Poco después, la barca atracó en el embarcadero. —Mañana iré a la ciudad con mi padre —dijo Iras. Asistiremos a los juegos. —Te enviaré mis colores —aseguró Benjur— y se separaron. Cerca de la hora tercia del día siguiente, Hildirim regresaba a Laduar después de visitar a su amigo Simónides. Al verle llegar, se le acercó un hombre de su tribu. —Te traigo unos pliegos con el ruego de que los leas enseguida. —Si hay alguna respuesta, la esperaré, señor—. Desplegó el diario la carta cuyo sello estaba roto. En la primera línea se leía. A Valerio Graco, en Cesarea. —¡Que Abadón cargue con él! —gruñó el jeque al ver que la carta estaba escrita en latín. Pero la firma era clara. Decía Mesala. —¿Dónde está el joven judío? —preguntó. —En el campo, con los caballos —respondió un siervo. —Pues díganle que se reúna de inmediato conmigo, en la tienda. Cuando Benjur se presentó, el jeque le mostró los pliegos recién recibidos. —Mira, ayúdame a descifrar este latín. Benjur tomó el papiro y comenzó a leer. Mesala agraco. Su rostro se demudó. No pudo seguir. —Te espero —dijo Hilderín, advirtiendo su turbación. Haciendo un esfuerzo, Benjur reanudó la lectura. Los primeros párrafos no ofrecían mayor interés, pero pronto el lector se encontró con una alusión que le hizo temblar. Ahí Mesala decía... Según recuerdo, dispusiste de la familia Hur, tal como convinimos, de modo que la muerte pareciese natural, cortando de raíz toda complicación futura. Ben -Hur dejó caer el papel. —¡Han muerto! —¡Han muerto! —exclamó. Solo yo he quedado con vida. El jeque, acercándose, le murmuró. —Perdóname, hijo de Arrio. Lee tú solo la carta, y cuando estés más tranquilo, me dirás lo que resta. —Llámame cuando puedas y volveré. Apenas salió de la tienda, Benjur se arrojó en el diván y dio rienda vuelta a su dolor. Cuando pudo sobreponerse, tomó nuevamente el papiro y continuó la interrumpida lectura. —Recordarás sin duda lo que hiciste con la madre y la hermana del malhechor. Pues bien, uno de los motivos de esta carta es saber si murieron o si viven aún. A Benjur aquello le parecía increíble, de modo que Mesala no sabe si están muertas, por lo tanto... Aún hay esperanzas. Volvió a leer el párrafo con más seguridad y envió en busca del jeque. —Al venir —le dijo ya más sereno—, no quise hablarte de mí mismo lo relativo a tus caballos y mi habilidad para manejarlos, a fin de que me los confiaras. No te conté mi historia, pero el azar ha puesto en mis manos esta carta, y debo hacerlo, con tanta mayor razón porque los dos estamos amenazados por el mismo enemigo. Leeré para ti la carta, y agregaré las explicaciones que tú me pidas. El jeque escuchó en silencio hasta que Benjur llegó al párrafo en que se le aludía especialmente. —Ayer vi al judío en el bosque de Dafne, y si me preguntaras dónde está ahora, te respondería con seguridad en el huerto de Las Palmas bajo la tienda del traidor Hilderín. —¿Traidor yo? —gritó furioso el jeque. —¿Traidor yo? —Contente un momento, jeque suplicó Benjur. —Eso es lo que Mesala piensa de ti. Escucha ahora su amenaza. Bajo la tienda del traidor Ilderim, el que no escapará por mucho tiempo a nuestra mano poderosa, no te sorprenda pues que uno de estos días Magencio tome la medida de embarcar al árabe con destino a Roma. Mandarme a mí a Roma. A mí, jeque de diez mil jinetes armados. Yo a Roma. Saltó sobre sus pies con los brazos extendidos, los dedos como garras. ¡Oh Dios! ¿Cuándo terminarán estas insolencias? Un hombre libre como yo, un pueblo libre como el mío. ¿Debemos morir como esclavos o vivir como un perro que se arrastra a los pies del amo? ¿Debo lamer la mano que me castiga? ¿No soy el amo de mí mismo? ¿O debo dar gracias porque me permiten vivir? ¡Ja! ¡Si volviera mi juventud! Crujía en sus dientes y agitaba los brazos. De pronto se dirigió a Benjur y cerró sus dedos sobre el hombro de éste. Hijo de Arrio, si yo fuera como tú, joven, fuerte, diestro con las armas, si tuviera como tú un motivo poderoso que ennobleciera mi venganza... Vamos, ya basta de disimulo. Hijo de Jur, hijo de Jur, yo te digo... Al oírse llamar por ese nombre, la sangre pareció detenerse en sus venas. Miraba sorprendido al árabe como hipnotizado por el fulgor de sus ojos. Hijo de Jur. Si yo estuviera en tu lugar, con sólo la mitad de los agravios que has sufrido, soportando recuerdos angustiosos, no podría permanecer quieto. Me consagraría la venganza, añadiría a mi sufrimiento los del mundo entero, avivaría la llama del odio contra Roma de pueblo en pueblo, de país en país, haría causa común hasta con las fieras para combatir a nuestro enemigo. Por el Dios Todopoderoso, usaría cualquier arma con tal que mis víctimas fueran romanas. No tendría un momento de reposo. Yo, yo... Falta de aliento, el jeque se detuvo, vibrante y sacudido por la ira. Sus ojos parecían lanzar rayos y su voz era penetrante como un grito en la noche. De cuanto dijo en su apasionada explosión, Ben Hur no pudo retener sino la impresión de un torrente que todo lo arrolla. Por primera vez en muchos años el infortunado joven se oía llamar por su nombre. ¿Cómo sabía Hilderín su secreto? ¿Por la carta? No. La carta hablaba de las crueldades infligidas a su familia, de sus propias desgracias, pero no decía que él era la víctima. Buen Jeque, ¿cómo llegó a tus manos esta carta? Mis gentes vigilan los caminos y la arrebataron a un correo. ¿Saben que son gente de tu tribu? No. Para todos son ladrones que yo debo cazar. Me has llamado hijo de Jur. Y ese es el nombre de mi padre. Yo pensaba que era un desconocido en la tierra. ¿Cómo me reconociste tú? —Te conozco. Pero no mencionaremos por ahora el asunto. Hablaremos en otro momento. Voy a la ciudad. Cuando vuelva, tal vez pueda hablarte abiertamente. Dame la carta. El jeque enrolló el pergamino y con redoblada energía preguntó. —¿Qué me respondes a lo que te dije que haría en tu lugar? —Te contesto cuanto un hombre pueda hacer, eso haré. Hace ya mucho tiempo que consagré mi vida a la venganza. Hilderín, rodeándolo con su brazo, dijo emocionado, —Si tu Dios no te apoya, hijo de Hur, será señal de que ha muerto. Toma cuanto tengo. Mis hombres, mis brazos, mis caballos, mis camellos, todo está en tus manos. Y basta por ahora. Antes de caer la noche sabrás de mí. Hacia el atardecer Benjur estaba sentado a la puerta de su tienda, esperando el regreso del jeque y cabilando sobre la forma en que pudo éste enterarse de su verdadero nombre. Se escuchó el galope de un caballo, y segundos después Malush se apeó frente al joven. —Hijo de Arrio —le llamó alegremente—, el jeque Hilderín te saluda y te ruega que montes en tu caballo y me sigas a la ciudad. Ahí te espera. Cuando llegaron a casa de Simónides, aflojando las riendas, Malush dijo. —Apéate. Ya hemos llegado. Ben Hur reconoció de inmediato el lugar. ¿Y el jeque? ¿Dónde está? Yo te guiaré ven conmigo. Al llegar frente a una puerta escuchó una voz. Entra en el nombre de Dios. Malush se alejó y Ben Hur entró solo. Era la misma estancia en que había conversado con Simónides no hacía mucho. El joven avanzó unos pasos y se detuvo. Tres personas le observaban atentamente. Simónides, Ilderim y Esther. La silenciosa mirada de Benjur paseó de uno en otro, como preguntándose qué querían de él, hasta que se detuvo finalmente en Esther. Contemplar su rostro nuevamente le trajo la evocación de la bella egipcia, pero solo fue como una ráfaga. Una voz escuchó. ¡Hijo de Jur! El aludido se volvió hacia el que le dirigía la palabra. -¡Hijo de Hur! exclamó Simónides, repitiendo lentamente el nombre con distinción y énfasis como para subrayar su importancia. —La paz del Señor sea contigo, te lo deseo yo con todos los míos. Simón y la cabeza con un gesto que nada había perdido de majestuoso. —En días pasados saliste de mi casa con lo que te pareció una negativa mía a reconocer tus derechos. —Pero no era así, por cierto. Mi hija es testigo de que te reconocí, pues eres la viva imagen de tu padre joven y que yo no te abandoné. —¿Malush te lo confirmará? —¿Malush? —Un inválido como yo debe tener largas manos que lleguen a todas partes si quiere remover el mundo del que ha sido separado con tanta crueldad. —Malush es uno de los mejores. Él te ha acompañado y ha podido conocerte. —Mira, no siempre la riqueza es garantía de bondad, de corazón. —Malush me ha confirmado que tú eres bueno. No lo critiques. —De ningún modo —respondió Benjur— ha sido muy sagaz. Me agrada oírtelo decir. Ahora ya no habrá nubes sobre nuestra corriente. Tras una pausa, continuó. —Debemos formar el ejército que sostendrá a nuestro rey —dijo Simónides. —Tengo un plan. El jeque y tú, amo, serán los brazos principales. Yo seguiré cuidando de que no se agote el manantial de las riquezas. Tú, hijo de Jur Irás a Jerusalén, y de ahí al desierto. Comenzarás a instruir a los soldados y a preparar la oficialidad. Comenzando por la Perea, irás luego a Galilea, y allí estarás a un paso de Jerusalén. En la Perea tendrás el desierto a tu espalda, y en el desierto Ilderim es el amo. Nadie ha de saber una palabra de nuestros propósitos mientras los planes no se hayan completado. —Entiendo la importancia de la misión que me proponen —dijo Benjur—. Si la acepto, debo renunciar a toda esperanza de felicidad y bienestar personal. ¿Cuál más, cuál menos? Todos pueden satisfacer sus anhelos y lograr un poco de alegría. Pero yo estaré condenado a la soledad. Adiós los sueños de juventud. Un sollozo interrumpió sus palabras. Todos se volvieron hacia Esther, que ocultó su rostro en el hombro paterno. —Me olvidaba de ti —dijo el conmovido Simónides—. —¡Déjala! intervino Benjur. —Un hombre soporta más fácilmente su destino cuando tiene a alguien que lo compadezca. —Déjenme terminar. —Para mí no hay opción. —Nuestro pacto está sellado. —Debemos apresurarnos, pues Mesala me amenaza en la sombra. Pero deseo permanecer libre durante unos siete días, que será lo sumo el plazo que demore Graco en recibir la carta, y, por lo tanto, el de Mesala para investir. —Entretanto, podré participar en los juegos. Hildirim la sintió satisfecho, y Simónides vio una buena oportunidad. —El plazo está bien. Me servirá para hacerte un servicio. —Tú heredaste una fortuna de Arrio, ¿verdad? —¿Está en propiedades? —Una casa de campo en Mycénum y varias en Roma. —Te propongo que las vendas, y yo colocaré el producto en lugar seguro. —En esta ocasión, al menos, nos adelantaremos a los ladrones imperiales. Aunque Valerio intente quitarte estos tesoros como te quitó los bienes de Hur, ya no podrá encontrarlos. A la noche siguiente Benjur contemplaba desde la azotea del gran almacén de Simónides el intenso ajetreo de las calles y del puerto. Partía de este un barco en el que viajaba hacia Roma un emisario destinado a tramitar la venta de las propiedades heredadas de Arrio. Junto a Benjur se hallaba Esther. Ambos estaban silenciosos, y la mente del joven príncipe... Más que interesarse en el puyente espectáculo, estaba ocupada meditando en el futuro incierto que le ofrecía el terrible compromiso contraído en la larga conversación con Simónides e Hilderín. Aún estaba a tiempo para rechazar los aventurados planes y gozar de cuanto le ofrecía su juventud y su riqueza. La presencia de Esther influía en tal sentido. —¿Has estado en Roma? —le preguntó. —No, y no creo que me gustaría ir. —respondió Esther—. Roma me asusta. La miró, o más bien bajó los ojos para mirarla, pues a su lado no parecía más alta que un niño. La escasa luz no le permitía distinguir bien sus facciones, pero a su memoria acudía al recuerdo de la pequeña Tirsa. Cuando pienso en Roma, siguió Esther, solo puedo imaginarla como un monstruo devorador de hombres y países. ¿Por qué quieres hacerte enemigo de ella? ¿No te sería más fácil vivir tranquilamente en paz? Ha sufrido tanto desde la niñez. ¿Por qué buscarte ahora nuevos pesares? Inclinándose hacia ella, Benjur le preguntó dulcemente: ¿Qué quieres que haga, Esther? La joven dudó un momento, luego, a su vez, preguntó: ¿La propiedad que tienes en Roma es una residencia? Sí, y muy hermosa. Es un palacio rodeado de jardines y alamedas. A su alrededor hay colinas cubiertas de viñas, desde donde se puede ver el mar. César tiene una villa en las cercanías, pero se dice que la de Arrio es más bella. —¿Y la vida es tranquila? —¿Por qué me lo preguntas? —¡Oh, amo mío! —No, Esther, no me llames así. Dime, amigo, hermano, si quieres, pero no puedo ser tu amo. Nunca lo seré. Llámame hermano. Enrojecieron las mejillas de Esther y su mirada, que parecía vagar por el río, se llenó de luz. —No entiendo —dijo—. ¿Cómo puedes preferir a una vida tan tranquila y paz, otra de luchas y exterminio? —Te equivocas, Esther. Para mí no hay elección. Los romanos no son benignos conmigo. Si fuese a Roma, moriría víctima de una copa envenenada, de un asesino o de una sentencia perjura. Mesala y Graco se enriquecieron apoderándose de la fortuna de mi padre. Harán cualquier cosa para conservarla. Además, aunque pudiera conseguir con dinero la amistad de mis enemigos... No podría vivir en paz pensando en la suerte que habrán corrido mi madre y mi hermana. —No, Esther. Y si han muerto, he de dejar impunes a sus asesinos. —¡Tan terrible esta situación! No hay nada que se pueda hacer por ti. —¿Tanto te preocupas? —¡Sí! —contestó sencillamente Esther. Ben Hur llevó la mano de la joven a sus labios. —Tú serás una segunda Tirsa para mí. —¿Quién es Tirsa? la hermana que me robaron los romanos, y que debo encontrar si quiero hallar la paz en este mundo. El aduar del huerto de las Palmas había sido levantado. Corceles, sirvientes, hombres de armas montados, rebaños, camellos cargados con tiendas y equipajes en una extensa caravana, se trasladaban hacia la ciudad para ocupar un lugar próximo al circo. Después de los juegos partirían para internarse en el desierto, patria del árabe y seguro refugio contra cualquier acechanza. Hilderín y Benjur encabezaban la larga fila de hombres y animales. Por el camino encontraron a Malouche, que los esperaba. Extrayendo un pergamino de entre sus ropas, se lo pasó al jeque mientras le decía. —Esta es la proclama de los juegos. Puedes ver que tus caballos han quedado inscritos en las carreras. En cuanto a ti, hijo de Arrio... —dijo, volviéndose a Benjur—, nada se opone a tu lucha con Mesala. Tu color es el blanco, y el de Mesala oro y escarlata. En este momento cientos de niños pregonan la venta de cintas blancas, y mañana todos los árabes y judíos de Antioquía las llevarán como distintivo. —Te lo agradezco —dijo Benjur—, pero me temo que en las tribunas de los romanos prevalecerán las cintas doradas y escarlatas. —Sin duda, pero les llegará el momento de temblar, y es seguro que apostarán fuertemente a favor de Mesala, porque es romano. Su fanatismo no se detendrá ante nada. Ya he puesto un agente a cursar apuestas. Es la mejor forma de atraer la atención del público sobre ustedes dos. Eso es lo que deseo, Malú. Trata de que el público advierta la competencia entre Mesala y yo. Para eso bastará con hacer grandes apuestas. Haz apostar entonces y no te limites a sestercios Malush. Apuesta talentos, hasta cincuenta talentos si la apuesta es con Mesala. Es una suma enorme. —Deberé tener garantías. —Las tendrás. Habla con Simónides para que te facilite todo lo necesario. No solo humillaré a Mesala, provocaré su ruina. —Una última cosa —dijo Malouche—. Hice tomar las medidas del carro de Mesala, y según ellas, el eje es un palmo más alto que el de tu carro. —¡Espléndido! —celebró Benjur. —Asegúrate un buen lugar en el circo, Malouche, y no pierdas de vista mi carro. Una excelente exclamación del jeque Hilderín hizo que Benjur se le aproximara alarmado. —¿Qué te ocurre? —¡Dios Todopoderoso! ¡Entérate por ti mismo! Benjur tomó un pergamino de manos del jeque. En él estaba el programa de los juegos, con la nómina de los inscritos y el orden de los carros, indicando los colores, los caballos y la nacionalidad de los competidores. Benjur pudo observar que las cuadrigas eran seis. En el número cinco se leía —¡Cuadriga de Hilderín! Jeque del desierto, todos vallos, corren por primera vez. Conductor, Benjur, judío, color blanco. El registro mencionaba a Benjur, judío, y no a Quinto Arrio. El joven y, jeque y el jeque Ilderín cambiaron una mirada. No había duda. Eso era obra de mesala. La sala del Palacio Romano estaba atestada de jóvenes oficiales de las legiones comandadas por el cónsul Magencio. Un ambiente de tedio pesaban el lugar. No había apostadores contra Mesala, pues todos estaban seguros de que ganaría, y por tanto no había juego ni interés en él. De pronto se escuchó una gran agitación cerca de las puertas. Todos se volvieron hacia ellas. —¿Qué sucede? —¿Alguien viene con los colores del judío? —¿Querrá apostar? Debe ser un loco. O un tipo muy generoso con su dinero. —¡Que pase! —ordenó un oficial sonriéndose. Entró en el salón un desconocido que vestía túnica y turbante muy blancos y finos. Con gesto arrogante, se sentó junto a la mesa central y agitó una mano en que resplandecía una costosa joya. —Romanos, nobles romanos, les saludo —dijo. En la calle me he enterado de que reinaba aquí un gran descontento, porque nadie apuesta contra el favorito de los romanos. Les vengo a complacer, pero quiero enterarme previamente de las condiciones. Su audacia hizo callar a los presentes. —¡Deprisa, por favor! —pareció ordenar el desconocido. —Tengo un compromiso con el cónsul. —¡Vaya! ¡Ah, olvidaba decirles. —Soy Zambalat, proveedor del ejército, y no me sobra tiempo para esperar apuestas. Tales expresiones hicieron reaccionar a los romanos. —¡Dos por uno! —gritaron varios. —¿Cómo? —replicó Zambalat. Solo dos por uno cuando el campeón de ustedes es un romano? —Entonces, anota... Serán tres. ¿Tres? ¿Solo tres? ¿Siendo mi favorito un perro judío? Que sean cuatro, terció un oficial joven, molesto por el tono burlón de Zambalad. Cinco, apuesten cinco, repuso Zambalad. Cinco, por el honor de Roma. Está bien, judío, exclamó Mesala con un gesto de despecho. Yo fijaré el monto de la apuesta. Tu anota. Cinco talentos y no veinte. Era cuanto poseía. Zambalad, sin chistar, corrigió la cifra y, dirigiéndose a los demás, lanzó un desafío. —¡Romanos! ¡Otra apuesta, si se atreven! Cinco talentos contra otros cinco, aquel color blanco sale vencedor. ¡Los desafío a todos! Hubo un silencio general. —¡Qué! —gritó aún más alto—. Dirán mañana en el circo que un perro de Israel vino al palacio lleno de nobles romanos y les ofreció una apuesta que ninguno tuvo el valor de aceptar. Los estaba hiriendo en lo peor de su orgullo. —¡Hasta insolente! —chilló Druso. —Escribe la apuesta y déjala sobre la mesa. Mañana, cuando me asegure de que dispones de tanto dinero, aceptaré tu desafío. Zambalá escribió de nuevo y dijo, tan tranquilo como siempre, —Te dejo la apuesta firmada cuando la firmes tú, envíamela, con tal que sea antes de empezar la carrera. Estaré al lado del cónsul. La paz sea con ustedes. Esa noche circuló por toda la ciudad la noticia de las formidables apuestas, y Benjur, con su cuadriga, atrajo el interés general en su lucha contra Mesala. Todos sabían que se jugaban sus fortunas en esta competencia. A pesar de eso, Benjur durmió profundamente como nunca». Al toque breve y penetrante del clarín, las cuadrigas salieron a la pista. La multitud que repletaba el circo se incorporó de un salto. Se escucharon gritos vitoreando a los competidores. Dos nombres predominaban en boca de la muchedumbre. —¡Benjur por Judá e Israel! ¡Benjur por Arabia! ¡Benjur! ¡Roma es inmortal! ¡Arriba me sala! Un nuevo toque de clarín dio la orden de partida. Rápidamente el romano tomó la pista más próxima a la muralla, el lugar más ventajoso para la carrera. Allá iban los seis carros. Mesala el romano, Cleanto de Atenas, Diceus bizantino, Admeto de Sidonia, Lisipo el corintio y Benjur el judío. A los pocos instantes el eje del carro de Mesala alcanzó un remo de uno de los caballos del ateniense y lo arrojó sobre los caballos de la lanza. Estos vacilaron, se encabritaron corrieron los guardias a contenerlos millares de espectadores se enmudecieron. solo se escuchaban los gritos y aplausos de la tribuna consular júpiter está con nosotros mesala triunfará el ateniense que había dominado sus caballos reanudaba la carrera cuando lo alcanzó el carro del bizantino una rueda de este se estrelló con la parte trasera del carro del accidentado ateniense se produjo un gran crujido un aullido de rabia y dolor y el infortunado Cleanto cayó bajo los pies de sus propios corceles. Un grito de horror recorrió el estadio, y Esther se cubrió el rostro con sus manos. Tres carros pasaron sobre el caído. Cuando Esther se aventuró a mirar de nuevo, ya los sirvientes sacaban apresuradamente los caballos y el carro destrozado. Cleanto, inconsciente, salía en brazos de otros. De pronto vio a Benjur que corría al lado del romano. Tras ellos formando un grupo iban el Sidonio, el Corintio y el Bizantino. Como hemos visto en el momento del accidente, Benjur ocupaba el sexto lugar, al extremo izquierdo. Por un instante quedó cegado por la reverberación de la arena, pero reponiéndose de inmediato dio una mirada a Mesala, que era para él algo más que un rival en la carrera. El romano mostraba su habitual aldanería. Benjur comprendió que éste se lanzaría contra el muro y que chocaría entre ellos los carros que intentaran aventajarle. Prudentemente no quiso arriesgarse, y cedió el puesto a su adversario. Inclinóse a la derecha y a toda velocidad, de sus corceles sobrepasó oblicuamente a los demás competidores, y logró colocarse junto a Mesala por el lado exterior. La destreza de su maniobra arrancó gritos de entusiasmo en el público. Corrieron juntos, apenas separados ambos carros, por un pequeño espacio. Mesala pareció advertir entonces la presencia de Benjur. —¡Abajo a Eros y arriba Marte! gritó, y, restallando su látigo diestramente, lo dejó caer con toda su fuerza sobre los lomos de los corceles árabes. El asombro hizo inmudecer por un momento a la multitud, pero luego estalló la indignación como un trueno que estremeció el estadio. El gesto de Mesala era una infamia que tuvo su inmediato repudio. Los cuatro caballos saltaron espantados. Nadie hasta entonces había puesto la mano sobre ellos ni sometido a semejante castigo. Enloquecidos, Se precipitaron arrastrando el carro como si fuera una pluma. Pero la experiencia adquiría siempre es útil. ¿De dónde habría sacado Benjur la fuerza suficiente en los brazos sino de los largos y penosos ejercicios de las galeras? ¿Y qué significó para él el brusco salto de su carro que hubiera derribado a cualquier otro, sino un vaivén más en la cubierta de un barco en plena tempestad? Dominó, pues, la situación, firme en su puesto. Con palabras cariñosas fue pacificando a sus palafrenes, y en poco tiempo ya era dueño de ellos y corría junto al carro del romano. Por mucha que fuera su audacia, Messala no se atrevió a intentar otro gesto que encendería las iras del público. Mirando de reojo a su contendor, guiaba diestramente la cuadriga y animaba a sus caballos intentando adelantarse. La alegría de sus partidarios no tenía límites. Ya iban en la cuarta vuelta... Mesala mantenía su posición junto a la muralla, y Benjur corría paralelo a él por el exterior, seguidos ambos por los otros tres competidores. Aumentaba la velocidad de los corceles, melenas al viento. En las tribunas se cruzaban atrevidas apuestas. —¡Cien tercios por el judío! —gritó Zambalar. El interés se concentraba en los dos corredores, que se distanciaban del resto. Hilderim había dejado de acariciarse la barba con inquieta mano, y Esther observaba el desarrollo de la competencia con ojos iluminados por la esperanza. Nadie contestó el desafío de Zambalat. —¡Un talento! ¡Cinco! ¡Diez! ¡Lo que quieran! —pregonaba este. —Voy a tus estercios —respondió un joven romano. —¡No lo hagas! ¡No lo hagas! —le aconsejó otro. —Mesala ha llegado al máximo de sus fuerzas, y observa al judío —¡Por Hércules! ¡Ese perro maneja su cuadrilla como un titán! —Pero... ¡Mira, mira! ¡Júpiter está con nosotros! Un grito brotó espontáneamente en las tribunas romanas. Mesala, en un esfuerzo sobrehumano, había alcanzado la mayor velocidad y aventajaba a su adversario. La alegría de su bando llegó al paroxismo. Gritaban, aullaban y agitaban en el aire sus colores. Mesala se arriesgaba corriendo muy pegado al muro. Benjur, a su saga, procuraba adelantar. Yo no soy un buen juez, comentó Simónides, pero algo se propone el hijo de Jur. Basta mirar su rostro. Desde la galería, Malush vio a Benjur inclinarse hacia sus corceles y soltarles toda la rienda. Fustigó el látigo y lo hizo restallar sobre ellos sin tocarlos. Esto fue suficiente para que se lanzaran como una tromba. Los ojos de Benjur, llameantes, parecían comunicar su fuego a los caballos que se colocaron a la altura del romano. Mesala oyó, pero no se atrevió a mirar. Sobre el silencio del estadio y sobre el ruido de la pista, dominaba la voz de Benjur que incitaba a su cuadriga en el viejo dialecto arameo. —¡Oh, Altair! ¡Oh, Rigel! ¿Qué te ocurre, Antares? ¿Van a flaquear ahora, mis buenos caballos? ¡Ánimo, Aldebarán! Barán! —Ya oigo cantar en las tiendas, la victoria es nuestra, ¡vamos, caballitos míos, mañana volverán a casa a las tiendas queridas, la tribu los espera! ¡Ya, ya, vamos a derribar al poderoso! ¡La mano que nos hirió ya está en el polvo, la gloria es nuestra! ¡Tranquilos! Era el momento elegido por Mesala para girar hacia la meta. Para adelantarle, Benjur debía inclinarse a la izquierda, cortándole camino con la mayor precisión. Todo el público lo entendió y comprendió también la señal dada a los caballos árabes que saltaron soberbios en su galope. Vieron todos la rueda interna del carro de Benjur casi rozando la rueda exterior de Mesala, y de pronto oyóse un gran estallido, y volaron sobre la pista cien astillas brillantes, blancas y doradas, y viose el carro romano inclinarse sobre el costado derecho. Arrastrado en la carrera, saltó una y otra vez, y otra hasta que cayó destrozado. Mesala, enredado en las riendas, cayó de cabeza bajo los animales. Para aumentar el horror de la escena, el carro del Sidonio, que arrasaba el muro tras él, no pudo frenar ni desviarse. A toda velocidad pasó sobre los restos del carro de Mesala y sobre los restos del propio Mesala. Como impulsado por un resorte, el pueblo entero saltó sobre las gradas, gritando y aplaudiendo frenéticamente. En la rapidez de la escena no habían podido ver el diestro tirón que ben -Hur dio a las riendas, haciendo inclinar su cuadriga hacia la izquierda, hasta que la extremidad ferrada de su eje chocó contra la rueda de mesala, reduciéndola a astillas. Solo vieron la súbita transformación del judío y los gestos con que infundía vigor a sus corceles árabes. Más que correr, aquellos parecían saltos de leones. Cuando las cuadrigas del Bizantino y del Corintio estaban en la mitad del último tramo, Benjur ya había traspasado la meta. La carrera estaba ganada. Levantóse el cónsul Magencio. Bajó desde su tribuna el prefecto de los Juegos para coronar a los vencedores, y el público enronqueció gritando. Cerca de la medianoche, Benjur e Hilderín paseaban a la orilla del río, aguardando la hora de partir tras la caravana que les llevaba ya horas de ventaja. —Piénsate, si el jeque, en cuanto has hecho por mí, y hoy en adelante en cada tienda del desierto se celebrará el nombre de Mira y sus descendientes, y me ensalzarán a mí y hasta olvidarán que mi vida ya declina. ¿De veras no quieres aceptar nada de mi parte? Tengo tu amistad, buen jeque. ¿Puedo desear algo más? Esperemos que el aumento de tu influencia pueda servir al rey que viene. Lo que hoy no te acepto... —Puede que te lo pida mañana, cuando podamos necesitarlo en nuestra lucha. El coloquio fue interrumpido por la llegada de dos mensajeros, Malouch y un desconocido, que debió esperar a la distancia, mientras Malouch daba cuenta de sus noticias. —Simónides me envía —dijo— para comunicarte que en el bando romano hay quienes no quieren reconocer la apuesta. —¡Por el esplendor de Dios! —exclamó Ilderín—. —La carrera fue ganada en buena ley Y así lo reconoce el prefecto que ha pagado ya. —¿Y qué de Mesala? ¿Escapó con vida? —Vive buen jeque. —No así la teniense que ha muerto. —Estos romanos tienen suerte. —No tanto. Desde ahora la vida será pesada para él. Los médicos dicen que no volverá a andar. Benjur elevó los ojos al cielo. Imaginaba a Mesala ligado a un sillón como Simónides. El mercader había resistido la prueba, pero... ¿Cómo la resistiría el orgulloso romano? —También debo informarte —continuó Maluch— que Druso y los que con él firmaron la apuesta de cinco talentos se niegan a pagar. Y también Mesala han llevado el caso al cónsul Magencio para que lo consulte al César. zavalada ha hecho lo mismo y el asunto está pendiente, aunque todos los romanos honrados sostienen que las apuestas deben ser pagadas. Con esto hay un escándalo en la ciudad. —¿Qué opinas, Simónides? —preguntó Benjur— ríe, y está satisfecho. Dice, «Si Mesala paga, se arruina, y si se niega a pagar, perderá la honra. La política imperial decidirá, y Mesala terminará pagando, porque a Roma no le conviene malquistarse con Oriente. Si disgustan, el jefe Hilderín, atraerán sobre las legiones la enemistad del desierto, donde Magencio ha de establecer sus líneas para atacar. No hay que preocuparse, dice Simónides, el romano pagará. Todo está bien». —¡Y podemos marcharnos en paz! —dijo Ilderín, sobándose las manos. —No olvides que un mensajero aguarda. Hicieron acercarse al otro hombre. Era un joven de delicadas maneras. —Iras, hija de Baltasar, me encarga que felicite a Ilderín por el triunfo de sus caballos. —La hija de mi hijo es muy amable —respondió el aludido. —Dale este anillo en prueba de la alegría que me causa su mensaje. Retiró de su dedo una sortija de oro. El mensajero al recibirla agregó... La hija del egipcio me encarga, además, que le avises al joven Benjur que su padre alojará por unos días en el palacio de Iderneo. Ella espera a Benjur allí, después de la hora cuarta de la mañana. —¿Qué piensas hacer? —preguntó el jeque a Benjur, que recibía con una sonrisa la invitación. —Con tu permiso, buen jeque. La veré mañana. A la medianoche, el jeque emprendió la marcha, luego de haber convenido con Benjur en que lo dejaría con un caballo y una guía que le indicaría el camino para reunirse con él, después de la cita con Iras. Al día siguiente, Benjur se encaminó hacia el palacio de Iderneo. La gran puerta del frontis estaba abierta. Benjur la traspasó y se encaminó por un pasillo hasta otra puerta que se abrió sin ruido. Nadie le había franqueado el paso. Ninguna llave hizo girar el pestillo. Aunque el hecho le causó cierta extrañeza, tal sentimiento desapareció ante el espectáculo que se ofrecía a su vista. Se encontraba en una amplia sala, cuyo piso era de lustrado mosaico. Por todas partes había mesas ricamente ornamentadas, sillas, sillones, lechos que invitaban al descanso. Grandes y brillantes columnas doradas sostenían la alta bóveda de aquella sala, iluminada por hermosos candelabros que colgaban del techo. Pasaron algunos minutos. Nadie venía. Benjur... Aplacaba su impaciencia observando una y otra vez la riqueza y el lujo de la gran sala, pero nadie venía. —¿Se habría equivocado? —Imposible. El mensaje de iras fue muy preciso. Entonces recordó el modo extraño en que se había abierto y vuelto a cerrar la puerta por la que entró al lugar. Intentó abrirla. Intentó abrir todas las que daban a la sala. Ninguna se dio Estaba prisionero. —¿De quién? El evidente estilo romano de la sala parecía responderle. Sólo Mesala podría ordir algo semejante. No le quedaba más remedio que esperar. Se recostó sobre uno de los lechos y trató de ordenar sus pensamientos. Habría pasado una media hora cuando la puerta por donde había entrado se volvió a abrir y cerrar tan silenciosamente como entonces. Desde el otro extremo de la sala vio avanzar a dos hombres de aspecto siniestro. El más alto y fornido era un Normando, su antiguo maestro de lucha en Roma. El que le acompañaba era un muchacho joven, y los dos vestían a la usanza de los gladiadores. Sin duda, aquello era una trampa mortal. Pero dispuesto a defenderse hasta las últimas consecuencias, se despojó rápidamente de sus amplias vestiduras, desnudó su cabeza y se quitó sus distintivos judíos, quedando vestido solo con una túnica semejante a la de sus enemigos. Yendo hacia ellos, les habló en latín. —¿Quiénes son ustedes? Los extranjeros lo miraron, y el normando preguntó a su vez... —¿Y tú? ¿Quién eres? —Un romano. El gigantesco Normando se echó a reír. —¡Ni un dios puede hacer un romano de un judío! Luego dirigió unas palabras a su compañero y avanzaron. —¡Quietos! —ordenó el hijo de Hur. —A ti te, te reconozco. Eres Thor, el Normando. En Roma eres maestro, y yo fui uno de tus discípulos. Por las barbas de Herminio. Nunca enseñé a un judío. —Puedo demostrarte que no miento. ¿Vienen a matarme? —¡Así es! —repuso Normando muy tranquilo. —Entonces deja que tu compañero luche conmigo y te probaré que fui tu discípulo. Hablaron algunas palabras los dos gladiadores en un extraño idioma. Ambos parecían divertirse muchísimo con el ofrecimiento del israelita. Thor acercó un lecho y se dejó caer en él, extendiendo su enorme cuerpo. —¡Está bien! —gruñó. —¡Daré la señal! —¡Ahora! ¡Comiencen! Se enfrentaron. Ben-Hur amagó un golpe con su derecha. El extranjero se defendió avanzando el brazo izquierdo. Entonces, de un modo fulminante, ben -Hur lo cogió por la muñeca, empujó la extremidad de su adversario hacia la garganta y el hombro derecho, obligándolo a realizar un medio giro, y descargó su poderoso puño en la nuca, detrás de la oreja. No hubo necesidad de más. El púgil cayó pesadamente sin lanzar un grito. —¿Qué? ¿Cómo? —Por las barbas del Minio! —gritó el asombrado Thor, incorporándose del lecho y riendo a carcajadas. —¡Ese es mi golpe favorito! —¡Pero no lo puede dar nadie que no tenga mi fuerza! —¡Tú no eres judío! —¡¿Quién eres?! —¿Recuerdas a Arrio, el dumbiro? —¡Quinto Arrio! —¡Sí! —era mi patrono. —Tenía un hijo. —¡Sí! —Conocí a ese muchacho. —Habría sido un estupendo gladiador. El propio César le ofreció su patrocinio, y yo le enseñé ese golpe. Yo soy el hijo de Arrio. Thor se aproximó unos pasos y lo examinó atentamente. Brillaron sus ojos, y riendo le tendió la mano. —¡Ja, <risa> ja, Y hace me dijo que encontraría aquí un perro judío cuya muerte sería un regalo para los dioses. —¿Quién te lo dijo? —preguntó Benjur, estrechando la mano del gigante. —Mesala. —¿Cuándo, Thor? —Anoche. Creí que estaba muy herido. Nunca volverá a caminar. En su lecho estaba cuando me lo dijo. Benjur comprendió que, mientras viviera el romano, le acecharía con su odio inextinguible. No le quedaba más razón de existir que la venganza. Zambala le había arrebatado la fortuna y Benjur la fama. Ahora, la fuerza de su odio podría entorpecer la misión de dar apoyo armado al rey que vendría. Tal vez podría servirse del propio Thor para acabar con Mesala... Rechazó la tentación y, observando el cuerpo sin vida de su adversario, forjó un plano. —Dime, Toro, ¿cuánto te ha dado Mesala por matarme? —Mil sestercios. —Podrás cobrarlos aún, si haces lo que te digo, y yo agregaré otros tres mil. —Ayer gané cinco mil, más mil del romano son seis mil. —Dame cuatro mil, buen arrio, y me tendrás a tu disposición. —Dame los cuatro mil y mato a Mesala, si lo deseas. —Sólo tendría que taparle la boca con mi mano. ¿Así? —y explicó la acción gráficamente poniendo la mano sobre su propia boca. —Tendrás los cuatro mil sin necesidad de manchar tus manos con sangre. Podrás volver a Roma y comprarte una tienda de vino cerca del circo. ¿Verdad que tu compañero se parecía a mí? —Como dos frutas de un mismo árbol. —Bien, si lo he visto con mis ropas y tú y yo nos marchamos juntos dejándolo aquí... —¿No convencerás a Mesala de que estoy muerto y podrás cobrar tus cestercios? Thor reía como enloquecido por la felicidad. —¡Ah! ¡Ay! ¡Diez mil cestercios! Y una tienda de vinos junto al circo. Nunca había ganado tanto con semejante facilidad. —Dame tu mano, hijo de Arrio, y si vas a Roma, no te olvides de visitar la taberna de Thor, el Normando. Por las barbas de Minio tendrás el mejor vino, aunque deba quitárselo al César. Por la noche en casa de Simónides, Benjur refirió los acontecimientos del palacio de Iderneo. Convinieron en que, pasados unos días, se haría la denuncia a las autoridades de la desaparición del hijo de Arrio. Si fuera necesario, recurrirían hasta el propio Magencio, y si el misterio no se aclaraba, Mesala y Graco se quedarían tranquilos, suponiéndose libres de su enemigo. Entretanto, Benjur podría viajar tranquilamente a Jerusalén. Al despedirse de sus huéspedes, Esther lo acompañó hasta la escalera. —Si encuentro a mi madre, Esther, te irás con ella a Jerusalén para ser la hermana de Tirza. Benjur cruzó el río cerca del último campamento de Ilderín, donde lo esperaba el árabe que le guiaría. Tomaron los caballos. —Este es el tuyo. Benjur lo reconoció. Era Aldebarán, el más veloz de los corceles de Ilderín. Días más tarde, Mesala envió un mensaje a Graco. Le comunicaba para su definitiva tranquilidad... La muerte de Ben-Hur Han pasado treinta días desde la partida de ben -Hur para reunirse con el Jequil En este tiempo han ocurrido importantes cosas para el destino del joven. Poncio Pilatos reemplazó a Valerio Graco en Jerusalén. El cambio de procurador ha aumentado las tribulaciones de la población judía. Los romanos han colgado sus insignias militares en la Torre Antonia, lo que considera un insulto para los hebreos. Los habitantes de Jerusalén han rondado por Cesarea, rogando a Pilatos que retire las aprobiosas insignias. El procurador, que pudo oponer las armas a los ruegos, ha preferido trasladar los odiados emblemas a su sede en Cesarea. Para congraciarse con sus súbditos judíos, decidió ordenar una inspección de todas las cárceles. Asombrosos han sido los descubrimientos durante esta inspección. Masmorras subterráneas encarcelados sin juicio ni proceso alguno, personas dadas por muertas que aparecían vivas en las prisiones, otras desconocidas y olvidadas tanto del pueblo como de las autoridades romanas. Guiados por el carcelero Gesio, un piquete de soldados derribó una muralla para liberar a dos mujeres injustamente retenidas allí por orden de Graco. El propio Gesio denunció el caso al nuevo procurador y este Junto con ordenar la demolición de aquel muro infamante, quiso ser testigo de la liberación. Cuando cayó el muro, el procurador se aproximó a las mujeres cautivas en una celda infestada de lepra. Las dos retrocedieron hasta el fondo del oscuro calabozo y desde allí, a grandes voces, proclamaron su terrible condición. No se acerquen, somos impuras, impuras. Impuras, esto es leprosas. Condenadas a una vida de aislamiento de acuerdo con la ley mosaica que no permite el contacto con las víctimas de la enfermedad, que deben soportar la soledad, sin más compañía que leprosos como ellas, mientras el cuerpo se va consumiendo, sin dolor, es cierto, pero con labios que se agrietan, carnes tumefactas, extremidades insensibles y una temoledora carencia de fuerzas que pesa sobre el cuerpo como arrastrando la tumba. Al escuchar el grito de advertencia, el tribuno se detuvo, pero no retrocedió. ¿Quiénes son ustedes? preguntó. Dos mujeres que se mueren de hambre y sed. No te acerques, no toques el suelo, no toques las paredes. Somos impuras. Cuéntame tu historia, mujer, dijo el procurador, dirigiéndose a la de más edad. Tu nombre, el tiempo que llevas encerrada. ¿Quién y por qué las hizo sepultar en vida? Hubo una vez en Jerusalén un príncipe llamado Dejur, amigo de los buenos romanos y del mismo César. Yo soy su viuda. Y esta es mi hija. ¿Por qué fuimos encerradas? ¿Cómo podría decírtelo si yo misma no lo sé, a menos que fuera porque éramos ricas? Valerio Graco puede decirte quién era nuestro enemigo y cuándo empezó nuestra prisión. Mira a lo que nos ha reducido y ten piedad. Se te hará justicia, mujer. Ahora recibirás alimento y bebida. Y agua para lavarnos y ropa limpia, por favor, buen romano. Lo que necesites. Dios es bueno. —dijo la viuda llorando. —¡Que la paz sea contigo! —Yo no podré verte nuevamente —añadió el tribuno—, pero prepárate. Esta noche quedarán libres en la puerta de la torre. Ya conoces la ley. Adiós. Y se alejó del calabozo con sus hombres. Poco más tarde, algunos esclavos llevaron un cántaro de agua, una jofaina y paños para asearse, un plato con carne y pan y dos vestidos de mujer. Colocaron todo esto al alcance de Tirsa y su madre y escaparon, temerosos del contagio. Hacia la mitad de la primera vigilia fueron conducidas a la puerta y quedaron libres. Casi a la misma hora en que ocurrieron estos sucesos, un hombre caminaba lentamente, bordeando la parte oriental del monte Olivete. Venía del desierto, y conforme avanzaba, iba observando el paisaje que se ensanchaba hasta abarcar los montes de Moab. Era Benjur, cuya vista se solazaba en la contemplación de Jerusalén, en todo su esplendor. Venía del desierto, para emprender la búsqueda de su madre y de su hermana con mayor tranquilidad, ahora que Valerio Graco había sido alejado de su cargo. Tan pronto estuvo en la ciudad, se encaminó hacia el palacio que había sido de su familia y que seguía confiscado y clausurado. Nadie osaba penetrar en él porque, dada la desgracia de la familia Hur, corría la leyenda de que allí moraban los fantasmas de sus propietarios. Gracias a Simónides, Ben no ignoraba que Amra, la sierva, vivía aún... Y tal vez los fantasmas tan temidos del pueblo fueron solo ella, caminando vacilante por los corredores ofreciendo su sombra a las ventanas. Cuando estuvo frente a su antiguo hogar, lanzó algunas piedrecillas hacia las ventanas con la esperanza de que el ruido llamara la atención de Anra, pero los maderos que lo protegían siguieron inmóviles. Falto de esperanzas y cansado del largo viaje, se sentó en las gradas de la puerta y no tardó en dormirse. Dos mujeres que venían del lado de la torre Antonia se acercaron siglosamente. —Esta es la casa, Tirsa. Tirsa estrechó la mano de su madre y su mirada ansiosa recorrió las paredes. —Vámonos, hija, porque, en cuanto amanezca, nos echarán de la ciudad para no volver nunca. Tirsa cayó de rodillas. —Es verdad —replicó entre sollozos—. Olvidé por un momento que somos leprosas y no podemos entrar en nuestra casa. No tenemos hogar, pertenecemos a la muerte. La madre la hizo levantar tiernamente. —¡Vamos, nada hay que temer! Y, en verdad, con solo mostrar las manos, habrían puesto en fuga a una legión. Deslizándose como espectros junto a la pared, llegaron hasta la puerta y leyeron la inscripción. —¡Esta casa es propiedad del emperador! La madre juntó las manos gimiendo. —¡Tirsa! ¡Tirsa! ¡A tu pobre hermano le han quitado todo, todo, hasta la casa, y tal vez ha muerto! Ya no podrá ayudarnos ni protegernos. Mañana buscaremos un agujero donde reposar y pediremos limosna en los caminos. —Muramos, muramos. —No —replicó la madre firmemente—, el Señor es el que señala nuestra hora y nosotros creemos en el Señor. —Vamos. Se dirigían ya hacia la esquina del palacio. —Silencio. —Hay un hombre sobre las gradas. —Que no nos vea. En el sueño el hombre se movió y la luz de la luna dio de lleno en su cara. La madre se estremeció de pieza a cabeza. —¡Hija, por el dios de nuestros antepasados, ese hombre es tu hermano, Benjur! Una de las manos del joven pendía fuera de la grada. Tirsa se arrodilló y se aprontaba a besarla cuando su madre la contuvo horrorizada. —¡No lo toques! ¡Somos impuras! Tirsa se estremeció retrocediendo como si el leproso fuera él. La madre temblaba de dolor. Había encontrado a su hijo y debía perderlo. Se arrodilló junto a él y besó la suela de una de sus sandalias. El dormido se agitó intranquilo. Ellas retrocedieron, pero alcanzaron a oír que murmuraba en sueños. —¡Madre! —¡Tirsa! —¡Dónde! —¡Dónde! Las mujeres, sollozantes, cruzaron la calle y se ocultaron en la sombra para contemplar siquiera de lejos al ser querido que no las olvidaba. Pasaron algunos instantes. Otra mujer apareció por una esquina del palacio. Era de mediana estatura, encorvada, de oscura piel y cabellos grises. Vestía un modesto traje de criada, y de su brazo colgaba un cesto con legumbres. Al ver a un hombre sobre las gradas, se detuvo. Después, con decisión, subió a las gradas rodeando el cuerpo del dormido. Abrió la puerta, depositó el cesto, y bajó nuevamente. Mirando en su derredor con cautela, observó cuidadosamente al extraño. Desde el rincón en que se ocultaban las leprosas, oyeron una exclamación ahogada y vieron que la mujer se frotaba los ojos. Después se inclinó y besó rápidamente la mano de Judá Benjur. Este, despertando, retiró instintivamente la mano, pero sus ojos se encontraron con los de la mujer. —¡Amra! ¡Oh, Amra, eres tú! La pobre mujer ni siquiera pudo contestar. Se abrazó al joven, llorando de alegría. Con suavidad se desprendió él de sus brazos, levantó el rostro y la besó —¡Y mi madre! ¡Y Tirsa —Habla, por favor, ¿dónde están? Tirsa iba a adelantarse, pero su madre la contuvo murmurando a su oído. —No lo hagas por tu vida, somos impuras. Amra, entre tanto, solo atinaba a llorar. —Ibas a entrar —dijo Benjur, señalando la puerta. —Vamos, entraré contigo. Esta es mi casa. Mintieron los romanos. Caía sobre ellos la maldición de Dios. Ven conmigo, Amra. Y entraron. Tan pronto amaneció, los primeros que encontraron a las leprosas las expulsaron a pedradas de la ciudad. Ese mismo día sumaron sus míseras vidas a una comunidad de leprosos al pie de la colina muy próxima al pozo de Enrogel, donde se abastecían de agua los habitantes de Jerusalén. Los leprosos, para proveerse, debían esperar a que el pozo quedara libre. Entonces dejaban sus cántaros alguna distancia para que el aguador las llenara sin acercarse a los enfermos. Dos días después de la aparición de su amo, Anra se acercó al pozo de Enrogel. Sentóse sobre una piedra y dejó en el suelo un cesto con provisiones y una jarra. En sus sigilosas visitas al mercader había oído una noticia que la llenó de una alegría mezclada con el más profundo dolor. Se decía que dos prisioneras leprosas habían sido puestas en libertad. Por los demás comentarios pudo comprender de inmediato que esas mujeres... No podían ser otras que la madre y la hermana de Benjur. Habría querido comunicar tal noticia al joven, pero se contuvo para no añadir a sus penas la de saber leprosas a las dos mujeres. Guardó, pues, un acongojado silencio. En la parte más baja del cerro abría su oscura boca una ancha tumba que más de una vez había atraído la curiosidad de la sirviente. Aquella mañana vio salir precisamente de ella a dos mujeres que se apoyaban penosamente la una en la otra. Miraban en su derredor como si el lugar fuera desconocido para ellas, y Amra creyó verlas temblar de horror ante el espantoso conjunto de seres desgraciados del que ahora formaban parte. Avanzaron lentamente hacia el pozo, sin comprender los gritos con que sus compañeros de infortunio trataban de detenerlas. —¡Impuras! ¡Impuras! —Seguramente desconocen las costumbres de los leprosos —pensó Amra. Se levantó y fue a su encuentro con el cesto y la jarra. Son demasiado viejas, se dijo. No pueden ser ellas. Y se volvió. Amra, exclamó una de las leprosas. ¿Quién me llama? Amra. La asombrada sierva clavó sus ojos en el rostro de la que le hablaba. ¿Es mi ama? preguntó. Nosotras somos las que buscas. Ama mía, alabado sea el Señor que me trajo hasta aquí. Y cayendo de rodillas, se acercó arrastrándose. Detente, no te acerques. Estas palabras la detuvieron. Con la frente en el polvo sollozaba. De pronto se irguió. Y Tirza, estoy aquí, Amra, exclamó la otra mujer. Por favor, dame un poco de agua. De inmediato, Amra se dispuso a servirla. No te acerques, impuras, impuras. La leprosa tomó los alimentos y el agua con las manos temblorosas. No hay nada que pueda hacer por ustedes. —Sí, sé que Judá ha vuelto a casa. Lo vi hace dos noches dormido en la escalinata. —Ama mía, ¿lo viste y no te acercaste? Quizá nuestro aspecto lo hubiera matado. —Anra, ¿tú lo quieres? Daría mi vida por él. —Pruébame que lo quieres, no diciéndole nunca que nos has visto y dónde estamos. —Pero si las busca desesperadamente. —No debe hallarnos, ni saber lo que ha sido de nosotras. De hoy en adelante nos ayudarás como lo has hecho hoy. —Vendrás cada mañana y cada noche, y nos hablarás de él, pero a él ni una palabra de nosotras. Y, cogiendo una la cesta y la otra el jarro, volvieron a su tumba. No duró mucho tiempo escondido el terrible secreto que Ambra tan celosamente ocultara de ben -Hur. Las averiguaciones que afectaba a Malush por encargo del joven terminaron por dar frutos en una entrevista que se libró con el tribuno para inquirir detalles sobre las dos cautivas de la Torre Antonia, y Benjur conoció, desgarrado de dolor, el triste destino de su madre y de su hermana. —¡Leprosas! ¡Mi madre y tirsa leprosas! ¡Cuánto sufrimiento, señor! ¡A estas horas quizá estén muriendo! —¡Voy en su busca! —exclamó poniéndose de pie. —¿A dónde irás? —preguntó Malouche. —¡Al único lugar donde les has permitido ir! Las súplicas de Malouche no lograron convencerle de que dejara la búsqueda en sus manos, y juntos partieron hacia el lugar en que los leprosos se reunían a pedir limosnas. Allí estuvieron muchas horas repartiendo dádivas y preguntando por las dos mujeres. Fueron casi dos meses de inútiles averiguaciones. Tirse y su madre conservaron el secreto y desorientaron a los que hacían indagaciones deseosos de ganarse una propina. Por uno que otro dato obtenido, Benjur pudo establecer que dos leprosas habían sido expulsadas de la ciudad en un amanecer. Cotejando fechas, llegó a la certeza de que esas mujeres eran su madre y su hermana. —No era suficiente que los seres más queridos de mi familia fueran leprosos —exclamaba en el colmo de su amargura. Además tenían que sufrir la afrenta de ser apedreadas en su propia ciudad. Con toda seguridad han perecido, extraviadas en el desierto. —¿Hasta cuándo, señor, tendremos que soportar las perversidades de Roma? Furioso, desesperado, lleno de sentimientos de venganza, volvió a la posada donde se alojaba y cuyo patio estaba lleno de gente arribada la noche anterior. Mientras almorzaba, observó a un grupo de galileos que hablaban entre sí. Benjur trataba de imaginarse los cubiertos con armaduras, disciplinados, convertidos en una legión, como la que él deseaba formar. Como una tromba, entró en el patio un hombre, gritándoles, —¿Qué hacen aquí? ¿No saben que los rabinos y los ancianos han ido al templo a hablar con Pilatos? Al instante todos lo rodearon. ¿A —¿Hablar con Pilatos? ¿Para qué? —¿No saben que Pilatos pretende construir un acueducto con los tesoros del templo? —¿Cómo? ¿Con un tesoro sagrado? —Es una iniquidad. —¡Vamos! ¡Vamos a protestar! En un momento todos estuvieron listos y se dirigieron a la puerta. Entonces Benjur se acercó a uno de ellos. —Hombres de Galilea, yo soy Judá. ¿Me admiten con ustedes? —Tendremos que combatir. No seré el primero que huya. Frente al pretorio, la muchedumbre era tan compacta que, aunque hubieran querido, los galileos no habrían podido avanzar. Tuvieron que quedar atrás. Se escuchaban gritos. —¡Pilatos, si eres el gobernador, ¿por qué no sales? ¡Que salga, que salga! De pronto se oyeron sordos golpes y lamentaciones. Una gran agitación estremecía a la multitud. —¿Puedes ver lo que pasa? —preguntó Benjura a uno de los galileos. —No. Voy a levantarte. Lo alzó en sus fuertes brazos. El galileo dijo... Hay unos individuos armados de palos pegándoles a la gente. Visten como judíos. ¡Pero son romanos! Los palos llueven sin misericordia. Apalean a un rabino. Es un anciano. Está en el suelo. Benjur bajó al hombre. Galileos dijo. Esto es una traición de Pilatos. Ahora vamos a enfrentarnos con los apaleadores. Vamos al plantío de Herodes. Los Galileos entusiasmados lo siguieron. En la arboleda de Herodes. Desgajaron las más gruesas ramas y en un momento estuvieron armados de sólidas estacas. La plaza era un campo de batalla. La muchedumbre enloquecida trataba de escapar. —¡Contra la pared! —gritó Benjur—, ¡y dejen pasar a esa chusma! Cuando los romanos, que vapuleaban a la gente riendo a carcajadas, se encontraron con aquella hueste armada, titubearon sorprendidos. El griterío era atronador, llovían los palos rápidos y mortíferos. Los romanos, confundidos ante el grupo que los igualaba en número, se fueron retirando poco a poco, y luego huyeron a refugiarse en el pórtico. Los furiosos galileos los habrían seguido hasta la escalinata, pero Ben-Hur los contuvo. —¡Alto, compañeros! —gritó. —El centurión viene con la guardia. Tiene espadas y escudos. No podemos combatir contra ellos. —¡Mucho hicimos ya! Ahora retrocedamos y que cada uno se vaya por donde pueda. Al ver que se alejaban, el centurión les gritó, —¡Esperen, perros de Israel! Benjur, riendo, le contestó en su propia lengua, —¡Si nosotros somos perros de Israel, ustedes son los chacales de Roma! ¡Quédate ahí, que ya volveremos! Los galileos aplaudieron y comenzaron a disolverse. A poco andar, Benjur se encontró con el centurión que le salía al camino. —¡Tú, insolente, eres judío o romano! Soy un hijo de Judá, nacido aquí. ¿Qué deseas? —¡Espera y nos veremos las caras! —¿Los dos solos? —¡Como quieras! Benjur se rió. —¡Valiente romano, digno hijo del bastardo Júpiter! —¡Sabes que no tengo armas! —¡Te presto las mías! —replicó el centurión. —Yo tomaré las de un guardia. La gente que oía este diálogo enmudeció y el silencio se extendió a toda la multitud. Poco tiempo hacía que Benjur había vencido a un romano ante los ojos de toda Antioquía. Bien podía vencer a otro a la vista de Jerusalén entera. Una nueva victoria podía ser provechosa para la causa del rey que había de venir. Sin vacilar, se adelantó y dijo al centurión, —Estoy dispuesto. Basta con que me dejes tu espada y tu escudo. —¿Y el yelmo y la coraza? —No los necesito, pero recuerda, soy un hijo de Judá, pero en Roma fui lanista maestro de armas. Defiéndete bien. Y acometió a su enemigo. Avanzó el romano, dirigiéndole una estocada al pecho. Rió el judío, desviándola. El centurión embistió hacia la cara, pero Benjur saltó rápidamente a la izquierda. Deslizó su escudo por debajo del brazo, en alto del adversario, hasta que la espada y el brazo que le sostenían quedaron retenidos. Un paso más, y el costado derecho del romano quedó a su alcance. Benjur hundió su espada, y con un ruido sordo el centurión se desplomó. Cuando el pueblo se dio cuenta de la victoria del judío, rompió en gritos de alegría. Pero el joven silenció los clamores con un gesto. —Hermanos, hemos cumplido nuestra tarea. Ahora es necesario separarnos. ¿Ustedes se dirigen a Betania? Allá vamos. Entonces, llévense en este escudo y esta espada. Por ellos los reconoceré cuando volvamos a encontrarnos. Y cortando con sus pasos, la creciente multitud se alejó. Después de encontrarse y reunirse secretamente con los galileos en Betania, Benjur partió con ellos a su país, donde la fama de sus proezas le rodeó de influyente prestigio. Antes de que terminara el invierno, ya había organizado tres legiones a la manera romana. Hubiera podido formar muchas más, porque el espíritu guerrero del pueblo estaba pronto, pero era preciso ser prudente y no despertar sospechas en los romanos y en Herodes Antipas. En el desarrollo de sus planes, Judá contaba con el apoyo de Simónides que le procuraba armas, y de Ildirín, que vigilaba las fronteras, y le proveía de víveres y toda clase de provisiones. Una tarde estaba Benjur con un grupo de Galileos sentado a la puerta de la gruta, que le servía de cuartel general. Cuando llegó hasta él un mensajero árabe portador del siguiente mensaje. Jerusalén, Nisan cuarto. Ha aparecido un profeta que dice, es Elías. Ha pasado años en el desierto, y, en mi opinión, es un profeta verdadero que precede, según sus palabras, a otro mayor que él y al que espera en la orilla oriental del Jordán. Lo he visto y oído, y estoy seguro de que espera el rey que nosotros aguardamos. Ven y juzga por ti mismo. Todo Jerusalén, enormes gentíos, acuden para observarle. Malush El rostro de Benjur se llenó de alegría. Amigos, Este mensaje nos comunica que nuestra esperanza está por realizarse. Vuelvan mañana a sus casas y preparen a la gente para que pueda reunirse en cuanto yo les avise. Yo iré a ver si en realidad ha llegado el rey. Entretanto, vivamos alegres con esta esperanza. De inmediato envió cartas a Simónides y a Hilderín, comunicándoles las nuevas y su intención de ir enseguida a Jerusalén. En cuanto cayó la noche, montó en el veloz Aldebarán y se puso en camino precedido por un guía. Amanecía cuando el guía anunció. Detrás de nosotros viene un camello. Un jinete a caballo parece conducirlo. No tardó Benjur en observar que un gran dromedario blanco se acercaba, llevando una litera. Detrás cabalgaba un etíope. La imagen era inconfundible, y Benjur no se equivocó. Los viajeros eran Baltasar y su hija Iras. La bendición del verdadero Dios sea contigo y los tuyos, saludó Baltasar. Y contigo y los tuyos la paz del Señor. —Los años han debilitado mis ojos —agregó Baltasar—, pero creo que eres el hijo de Jur. —Y tú eres Baltasar —repuso el joven—, el sabio egipcio cuyas palabras me trajeron al desierto. ¿A dónde vas tan solo? —El que está con Dios nunca va solo —contestó el anciano. Vine con una caravana que se dirige hacia Alejandría. Pero su paso era tan lento que opté por separarme y adelantarla. Reiniciaron juntos la marcha, y a poco andar llegaron hasta un oasis un limpio manantial brotaba de entre las rocas. Iras se hizo llevar una copa de cristal. —Quiero ser tu sierva junto a la fuente —dijo a Benjur, y llenando la copa se la ofreció. —Bebe tú primero —dijo Benjur. —En mi país se dice, mejor es ser copero de un afortunado que ministro del rey. Y tú eres el afortunado triunfador de Antioquía. Turbado Benjur no respondió, y también el afortunado vencedor de un centurión en Jerusalén. El hebreo enrojeció de satisfacción, no solo por los triunfos que Iras le recordaba, sino porque ésta parecía interesada en él hasta el extremo de seguir todos sus pasos. Pero, ¿cómo sabía Iras la derrota del centurión cuando nadie conocía el nombre del contrincante? ¿Y qué más sabría la egipcia de él? A pesar de su agrado, estaba perplejo. Iras lo notó y dijo, —Agradezco a los dioses de Egipto, porque he encontrado a un héroe y porque la víctima inmolada en el palacio de Interneo no fue él. —Hermosa joven —respondió Benjur—, si yo fuera egipcio, griego o romano, diría, levantando mi copa, gracias, dioses, porque en este mundo de desdichas existe la belleza, y por ella brindo, por Iras, la hermosa hija del Nilo. Pecas contra tu ley, has libado por dioses falsos, te acusaré a los rabinos. —Rió Benjur—, eso sería lo menos peligroso de que podría acusarme la que tanto sabe de mí. —Y también a la pequeña judía, la pequeña rosa del jardín de Simónides, le repetiré lo que has dicho tomando a los dioses por testigos. Iba a responder Bienjur, pero Baltasar se acercó impidiéndoselo. —¿Sabes si hay algún camino más corto para ir a Jerusalén? —inquirió. —Sí, el de Rabat-Gilead es más corto, pero más difícil. —Es el que yo seguiré. —Han transcurrido casi tres años... Benjur, por medio del fiel maluch, ha comprado a Pilato su antiguo hogar de Jerusalén. No soportaba verlo abandonado y en ruinas. Una vez adquirido, lo restauró hasta devolverle su primitivo aspecto y lo llenó de riquezas. Allí aloja cuando viene a la ciudad. Allí residen Baltasar y su hija Iris, y se hospedan durante una temporada Simónides y Esther, que han llegado recientemente de Antioquía. Aquella tarde arriba un mensajero con un paquete dirigido a Simónides. Al tomarlo en sus manos... Esther enrojece. Ha reconocido el sello de Penjur. E Lee niña —dice Simónides—, bien sabes quién lo envía. —Sí, padre, es de nuestro amo. —¿Tú le amas, Esther? —Sí, padre. —Has pensado bien en lo que haces. Trato de no pensar en él, sino como, como en el amo a la que soy sometida por mi deber, pero no me sirve de nada. —Eres una buena muchacha, digna de tu madre—. —murmuró Simónides mientras ella desenrollaba el pliego. —El Señor me perdone, pero es posible que tu amor no fuera en vano si yo hubiera conservado todo cuanto poseía. —¿Cómo pude hacerlo? —El dinero es tan poderoso. —Si hubieras procedido así, habría sido peor para tu pobre hija, porque entonces no sería digna de él, y tú no podrías sentirte orgulloso, padre. —¿Puedo leer? —Espera, hija, por el amor que te tengo, debo advertirte de tu desgracia, Esther. Su amor pertenece a otra. —Lo sé, padre —dijo Esther serenamente. La egipcia lo tiene en sus redes. Esa mujer une su belleza a la astucia de su raza, pero no tiene corazón. La hija que desprecia a su padre hará la desgracia de su marido. —Es posible. —Sí, ella se ríe de la fe de Baltasar. Ayer la oí decir, las locuras de la juventud son excusables, y nada es tan digno de admirar como la sabiduría de la vejez. Pero cuando ella falta y es reemplazada por locuras, los viejos están de más en este mundo. Palabras inhumanas, propias de un romano. Cuando Benjur haya tomado por esposa a la egipcia, se acordará con pesar de ti, Esther, porque comprenderá que ha llegado a ser el instrumento de la ambición de su esposa, que solo sueña con el poder de Roma. Para ella es el hijo de Arrio, el de Dunviro, y no el hijo de Hur, príncipe de Jerusalén. Esther con angustia suplicó... Sálvale, padre. Con un gesto de duda, Simónides replicó. Un hombre que se ahoga puede ser salvado, pero no un hombre que se enamora. Pero tú tienes gran ascendiente sobre él. Hazle ver el peligro. Dile quién es esa mujer. Iras entró en ese momento radiante de belleza y felicidad. Con un gesto la egipcia les indicó que se acercaran a la balaustrada de la terraza, mientras Simónides parecía meditar absorto. Vendrá el rey, dijo. Esther la miró con inocente sorpresa. —El nazareno, aclaró iras, llegará mañana, y esta misma noche lo hará Benjur. Me escribió avisándome, y me ha ofrecido una mansión en Roma si acepto ser su prometida. —Alégrate conmigo, querida, abrázame, bésame. Se oyeron apresurados pasos en la calle. La egipcia interrumpió sus comentarios y se asomó. —Alabada sea Isis, ¡ahí viene Benjur! Y ante el silencio de la muchacha que pensaba dolorida en que Benjur... Le escribía a la egipcia, pero no tenía para ella ni una palabra en la carta dirigida a su padre. Iras añadió, —¡Por los dioses de Egipto! ¿Puedes guardarte tus besos, pequeña? Otros más agradables me esperan. Voy por ellos. Esther la vio desaparecer por las escaleras y, cubriéndose el rostro con las manos, rompió a llorar desconsolada. Una hora más tarde hallábase conversando Baltasar y Simónides, este último asistido por Esther en el gran salón del palacio, cuando se presentaron Benjur e Iras. Benjur se detuvo admirado y sorprendido al ver que la joven judía era ya toda una mujer y de excepcional belleza. Contemplarla avivó en su corazón el recuerdo de sus promesas y preocupaciones acerca de su madre y su hermana, acaso opacadas por la febril actividad en que se desarrollaba su existencia y por la ambición que la influencia de Iras había hecho nacer en su espíritu. —¡La paz contigo, dulce Esther! —¡ Y contigo, Simónides. Bienvenido sea en la casa de tus padres, hijo de Jur. Háblanos de tus trabajos y del Nazareno. Ansiamos escucharte. Una mujer entró en ese momento. ¡Amra, querida Amra! La anciana se le aproximó y arrodillándose, abrazó las piernas de Judá, que la hizo levantarse. ¿Sabes algo de ellas, mi buena Amra? La mujer rompió en sollozos que decía más que las palabras. Hágase la voluntad del Señor dijo Benjur gravemente ven siéntate a mi lado Amra no entonces a mis pies y escucha cuánto tengo que contar a estos buenos amigos Amra apoyó su espalda a la pared y cruzó las manos sobre sus rodillas contemplando a su joven amo este comenzó diciendo mañana vendrá Nazareno a la ciudad para visitar el templo que él llama la casa de mi padre según se rumorea allí se proclamará rey viaja con doce hombres muy humildes todos a pie sin nada que se asemeje al séquito de un rey. Nada los diferencia, pero, cuando él habla, no cabe duda de que es el maestro. Me pregunto qué se puede pensar de un hombre que, pudiendo convertir en oro las piedras, prefiere ser pobre. —Según los griegos, sería un filósofo —comentó Iras. —Hija, nunca los filósofos tuvieron poder para semejantes cosas —repuso Baltasar, que agregó dirigiéndose a Benjur—. Pero, ¿cómo sabes que puede hacerlo? Lo he visto convertir el agua en vino. Le he visto dar de comer a cinco mil personas con siete panes y dos pescados, que era cuanto tenía por su comida, y todavía sobró para llenar varios canastos. —¿Tú lo viste? —exclamó Simónides. —Sí, y comí de ese pan y de ese pescado. Pero todavía hay más. ¿Qué dirían de un hombre que tiene la virtud de curar a un enfermo con que solo toque este la orla de su túnica? Yo soy testigo de esto, no una, sino muchas veces... Al salir de Jericó, dos ciegos lo llamaban a gritos. Él tocó sus ojos y recobraron la vista. Le trajeron una vez a un paralítico, al que sencillamente dijo, —Toma tu camilla y vete a tu casa. Y el hombre se marchó por sus pies. —Y eso no es todo. Piensen en la lepra, esa maldición. Al oír estas palabras, Amra se interesó como para escuchar mejor. —¿Qué no tiene más remedio que la muerte? Yo he visto a un leproso que se le acercó en Galilea y le dijo, —Si tú quieres, puedes sanarme. Él tocó al desdichado con sus manos, diciéndole, —Sé limpio. Y en aquel instante el hombre quedó sano y limpio. Y en otra ocasión diez leprosos se arrodillaron ante él, suplicándole, —Maestro, ten piedad de nosotros. Él les dijo, —Vayan y preséntese ante los sacerdotes como ordena la ley. Antes de que lleguen, estarán sanos. —Lo vi—. —¡Lo oí! —¿Y sanaron? —¡Por completo! A los pocos pasos la enfermedad desapareció. Sin que nadie lo advirtiera, Amra se levantó y salió silenciosamente. —¿Pueden imaginarse? —prosiguió Benjur. —¡Cuántas ideas germinaron en mi corazón viendo estas cosas! Pero todavía no se despejaban todas mis dudas y recelos. Ustedes saben que los galileos son valientes e impetuosos, y después de aguardar tantos años, solo desean combatir. No se decide a proclamarse. Hay que obligarlo. Me decían, y yo también pensaba, si ha de ser rey, y las legiones están dispuestas, ¿a qué esperar? Un día en que él estaba predicando a orillas del mar, resolvimos coronarle. Pero adivinó nuestras intenciones y se alejó mar adentro en una barca. Buen Simónides, los deseos que enloquecen a los demás hombres, riquezas, poder, veneración de todo un pueblo... No ejercen sobre él la menor atracción. —¿Qué piensas de eso? El mercader, cuyo mentón descansaba sobre el pecho, levantó la cabeza y respondió. —Vive el Señor y vivan las palabras de los profetas. Él también aún no ha madurado. Esperemos. Tal vez mañana tengamos la respuesta. —Dejémoslo así. Pero aún no he terminado. Díganme, ¿conocen a alguien que haya arrebatado su presa a la muerte? —¿Quién sino? —¡Dios! —concluyó Baltasar fervorosamente. —¡Sabio egipcio! —dijo Benjur inclinándose. —No puedo rechazar el nombre que sugieres. El nazareno, con dos palabras, como el que despierta a un dormido, resucitó a un hombre llamado Lázaro. ¿No indica esto que él es más que un hombre? El asunto, planteado así con toda solemnidad, fue discutido por todos hasta mucho más allá de la medianoche. Simónides mantenía su idea de que el enviado de Dios había de ser rey de los judíos, y Benjur declaró que tanto el mercader como Baltasar, con sus opuestos puntos de vista, tenían razón. El nazareno era el redentor, como creía Baltasar, y, por tanto, el rey prometido que Simónides aguardaba. —¡Mañana veremos! ¡La paz sea con ustedes! Con estas palabras Benjur se despidió para volver a Betania. La primera persona que salió de la ciudad al siguiente día fue Anra, con su cesta al brazo. Caminó a prisa y pronto divisó a su ama, sentada junto a la puerta de la tumba. Tirsa dormía en el interior. Los daños producidos por la lepra en esos tres años eran horribles. Conscientes del espanto que su aspecto debía producir, la viuda llevaba siempre un velo sobre su rostro, y solo se descubría lo indispensable, aunque no tuviera más testigos que su hija. Mientras permanecía sentada meditando sus dolores en la soledad... Apareció en lo alto del cerro, cansada y tropezando, una mujer con una cesta. Se levantó y cubrió su cabeza gritando con áspera voz, —¡Impura! ¡Impura! Pero este grito no detuvo a Anra, pues ella era la recién llegada que se acercó a su ama y se arrojó a sus pies, besando su vestido. Trató de deshacerse la viuda de Itamar, pero, viendo que era imposible, procuró calmarse. —¿Qué has hecho, Amra? ¿Pretendes mostrarme amor desobedeciéndome? —Estás perdida, y a él, a tu amo, no podrás verlo jamás. Amra seguía a sus pies llorando. —Ahora estás proscrita como nosotras. No puedes volver a Jerusalén. —¿Qué va a hacer de nosotras? quien nos traerá el pan? —Cuánto mal has hecho, Amra, con tu desobediencia. Ahora todas estamos perdidas. —¡Piedad, piedad! —respondió la sierva entre sollozos. —Debiste tener compasión de ti misma y de nosotras. Ahora nadie nos ayudará. —¡Ah, ¡Oh, sierva desleal! —¿No era suficiente la ira del Señor? El ruido despertó a Tirsa, que apareció en el umbral de la tumba. Su aspecto era indescriptible. Cubierta de escamas y de lívidas cicatrices, casi ciega, brazos y piernas hinchados hasta la deformidad, ni los ojos más hábiles habrían podido relacionarla con su aire de otros tiempos, ni reconocer en ella la gracia infantil, la angelical pureza de los pasados días de felicidad. —¿Es Amra, madre? —la criada quiso echarse a sus pies. —¡Quieta, Amra! —gritó la viuda imperiosamente. —Te prohíbo que te acerques. Levántate y vete antes de que pueda verte los que vengan al pozo. —Pero no, no, ya es demasiado tarde. Ahora tienes que quedarte con nosotras y compartir nuestra suerte. —Levántate, te digo. —Amra se enderezó, pero solo para quedarte rodillas y con voz entrecortada exclamó—. —¡Oh, mi buena ama, no soy desleal, no soy mala, traigo buenas noticias! —¿De Judá? Hay un hombre prodigioso que puede sanarlas. ¿Le basta una sola palabra para curar a los enfermos y resucitar a los muertos? —¡Pobre Amra! —dijo Tirsa, llena de compasión. —¡Tienen que creerme! —repuso la sierva al notar la duda en las palabras de Tirsa. —¡Es verdad! ¡Como que Dios existe! ¡Vengan conmigo! Hoy pasará por el camino que conduce a la ciudad. ¡Créanme! ¿Quién te ha hablado de él? ¡Mi amo, Benjur! ¿Y él te envía? ¡No! ¡Él cree que ustedes murieron! Hubo un profeta en otro tiempo que sanó a un leproso, dijo la viuda recordando. Pero su poder venía de Dios. ¿Cómo sabe Judá que ese hombre tiene igual poder? Porque ha viajado con él y lo vio sanar a varios. La madre parecía reflexionar. Sus manos temblaban. De pronto, un rayo de esperanza iluminó su pensamiento. —¡Debe ser el Mesías! Hace años en Jerusalén y por toda Judea se escuchó la historia de que el Mesías había nacido. —¡Lo recuerdo bien! —¡Sí! —¡Amra, te creemos! Trae agua de la ánfora que hay en la tumba y comamos algo antes de partir. Después de un breve desayuno, las tres mujeres se pusieron en camino. Tomaron el sendero del monte para llegar hasta Bethfajé y esperar ahí el paso del Nazareno, o averiguar si se dirigía a Jerusalén por otra ruta. Tirsa caminaba con gran dificultad, y la madre animaba sus pasos con la esperanza de la salvación. Anra se aproximó a la desfalleciente joven, y sin pensar siquiera en los riesgos del contagio, le ofreció su ayuda. —Échame tu brazo al cuello. Soy vieja, pero todavía estoy firme, y el camino no es tan largo. ¡Ánimo! Aunque la fiel sierva se esforzaba por sostenerla, llegó un momento en que Tirsa se desplomó exhausta. —¡Sigue tu madre! ¡Sigue con Amra! ¡Déjeme aquí! —susurró. —¡No, Tisa! ¿Para qué quiero mi salud, si tú no la tienes? Y cuando Judá pregunte por ti, ¿qué le diría? Dile que no he dejado de quererle. Aparte de Amra, otro testigo había asistido a la milagrosa curación. Benjur que seguía constantemente al maestro... Presenció la aparición de las leprosas en el camino, escuchó las súplicas y pudo ver el rostro devastado por la enfermedad. Oyó también la respuesta del nazareno, y mientras los demás se marchaban, se sentó sobre una piedra para observar lo que aconteciera. Entre los que pasaban, había muchos galileos con los que intercambió saludos. Casi entre los últimos iba un árabe de atesado rostro. Conduciendo dos caballos por el cabestro, a un signo de Benjur se acercó. —¡Quédate aquí! Le ordenó, «Debo llegar pronto a Jerusalén, y necesito a Aldebarán». Acarició la frente del hermoso animal y cruzó el camino para acercarse a las mujeres. Deseaba comprobar una vez más los poderes sobrenaturales del hombre por el que estaba dispuesto a luchar. Al acercarse a la roca en que la sierva se había quedado medio oculta, la reconoció. «¡Por el Dios vivo! ¡Es Amra!» Dijo, y corriendo se acercó a ella. «¡Amra, ¿qué haces aquí? ¡Amo mío!» ¡Cuán bueno es tu Dios que es el mío! Al verla Benjur tuvo el presentimiento de que su presencia allí estaba ligada a aquella de las dos leprosas, junto a las cuales había pasado, y se volvió rápidamente al tiempo que ellas se levantaban. Judá se quedó petrificado y mudo. ¿Sería aquello una alucinación? Esa mujer era la imagen de su madre, y la joven que la acompañaba. ¿Acaso no era su hermana Tirsa? Pero, ¿entonces era cierto que no habían perecido víctimas del romano? Habla, dime que no me engaño. ¿Son ellas? —Habla, les amo. Con los brazos abiertos Benjur se precipitó hacia ellas, sin escuchar siquiera la advertencia que su madre le hacía, llevada por la costumbre. —Impuras, impuras. —Madre, Tirsa. Y los tres se abrazaron. Todo esto ocurría entre el 21 y el 25 de marzo. En la noche de este último día Benjur, cediendo a su inquietud, cabalgó hasta la ciudad. Pero la proximidad de la Pascua ocasionaba muchas idas y venidas. Malush no estaba en la hospedería donde Judá pensó encontrarlo. Al llegar a su palacio supo que Baltasar y Simónides asistían a las fiestas, pero su más íntimo propósito era encontrarse con la egipcia, y ella sí que estaba en la casa de Jur. La actitud de iras sorprendió al joven hebreo. Fría, dura las facciones, oscurecidos los ojos por el desprecio, lo observó de alto abajo, diciéndole con intencionado tono. —Llegas a tiempo, hijo de Hur. Quería darte las gracias por tu hospitalidad, que disfrutaré hasta mañana. Ben -Hur se inclinó sin quitarle la vista. —En los juegos se acostumbra coronar al que gana la partida —siguió ella. Lo que nosotros comenzamos ya terminó. Es el momento de ver quién se merece la corona. Como un homenaje a su perdida esperanza de un rey guerrero y conquistador, y junto con ella, la de su venganza personal contra los romanos, Ben -Hur bajó la frente. —Hija de Baltasar —dijo—, si has terminado tu juego, te cedo la corona. Solo te pido que no hablemos más de esto. Si tienes algo más que decir, hazlo pronto. Yo me limitaré a escucharte, y si así lo quiere el destino, te olvidaré y seguiré solo mi marcha. —Unas palabras más. Acuérdate de todo lo que sé de ti. Tú eres más romano que cualquiera de tus compatriotas, y eso me lleva a salvarte. —¿Salvarme? Los dedos de pintadas uñas de iras jugueteaban con las perlas de su collar, y su voz había vuelto a ser dulce y seductora. Hubo un judío escapado de galeras que asesinó a un hombre en el palacio de Iderneo. Ese mismo judío mató a un centurión en la plaza del Mercado de Jerusalén. Ha organizado tres legiones de galileos para apoderarse del gobernador romano, y ha concertado alianzas para combatir contra Roma. El jeque Ildrin es uno de sus aliados. Tú has vivido en Roma... Imagina que alguien repite cosas como estas ante quien tú sabes. —Ajá, veo que palideces. Benjur retrocedió, como el que descubre que se encuentra ante una fiera. —¿Sabes quién es el llano? Si alguien le contase todo esto y le ofreciera pruebas, diciéndole que eres el hombre más rico de Oriente, el más rico del mundo, te aseguro que los peces del Tíber disfrutarían devorando tu cadáver. Benjur no pareció impresionarse ante esta muestra de ruindad. Para halagarte, hija de Egipto, debo reconocer tu astucia de admitir que estoy a tu merced. Podría matarte, pero no me olvido de que eres mujer. El desierto se abrirá para recibirme, y aunque Roma es buena cazadora de hombres, le costaría apoderarse de mí, porque de la arena surgiría un bosque de lanzas. Te pido solamente un favor. ¿Me puedes decir quién te ha informado de todo esto? Me ha bastado con entrelazar algunos detalles... Escuché algo del jeque cuando hablaba con mi padre, y el resto lo supe del propio hijo de Jur. —¿De nadie más? —Nadie más. —Gracias —dijo Benjur con un respiro de alivio—. No sería bueno hacer esperar a Sellano. Adiós. La paz sea contigo. —¡Espera! —repuso ella, extendiendo la mano para detenerle. —No desconfíes de mí, ni me guardes rencor. Juro que tiembro de pensar que podrías caer en las garras del cruel Sellano. —Tú... Que has vivido con los atrios de Roma, encontrarás muy dura la soledad del desierto. Me das pena. Si haces lo que te pediré, te juro por Isis que no he de perseguirte jamás. Casi me inclino a creerte. Habla. En tu infancia tuviste un amigo. Más tarde, algo le separó y se convirtieron en enemigos. Te trató injustamente, y al cabo de muchos años ustedes se encontraron en el circo de Antioquía. Mesala. Sí, Mesala. Tú puedes ser generoso. Devuélvele tu amistad y la fortuna que perdió en tus manos. Cinco talentos nada son para ti, en cambio para él está inválido. Príncipe de Hur, y para un romano haber descendido a su actual condición es peor que la muerte. Tú puedes salvarle. A mejor le pareció que veía la cabeza del romano por encima del hombro de iras, dirigiéndole una sonrisa por Luna. —¿Y ha sido Mesala el que te ha encargado esta petición, hija de Egipto? —Dime si en su lugar... Él haría lo mismo por mí. —Contesta, en nombre de la verdad. —¡Oh, él es un romano, ibas a decir, y eso significa que él no está obligado hacia mí como yo hacia él, porque soy judío y el romano, es mi deber entregarle mi fortuna y perdonarlo, ¿eso es? —Termina de una vez, por el Dios de Israel, porque si no logras calmar mi indignación, puedo olvidarme de que eres mujer. Solo veré en ti a la espía del hombre que detesto. —Ya, di lo que tengas que decir. La egipcia retrocedió unos pasos y dio rienda suelta a su odio. —Tú, miserable galeote, vil judío, ¿pensaste acaso que yo podría creerte después de conocer a Mesala? Los hombres como tú nacieron para ser sus esclavos. Él se habría contentado con que le devolvieras sus talentos, pero yo te digo que deberás añadir veinte. —¿Veinte, oyes? Así pagará los besos con que has ensuciado mi mano. —Si te he fingido simpatía y soportado tu detestable presencia, ha sido para servirle a él. Si antes del mediodía de mañana no has dado órdenes a ese mercader que administra tu fortuna de que me entregue para mi mesala esos talentos, y recuerda la cantidad, te entenderás con sellano. Sé prudente y adiós. Iba a retirarse, pero Benjur le cortó el paso. —Cuando veas a mesala, aquí o en Roma, dale este mensaje de mi parte—. Dile que he recobrado la fortuna que me arrebató robando a mi madre. Dile que sobreviví de las galeras a que él me condenó. Dile que ahora, en la plenitud de mi fuerza, me gozo en su miseria y deshonor. Dile que la invalidez en que lo dejó mi mano es el castigo de Dios por sus crímenes. Dile que mi madre y mi hermana, a las que encarceló en la torre Antonia para que contrajeran la lepra, están sanas gracias al poder del Nazareno. Dile que cuando Sellano quiera despojarme, no encontrará nada porque la herencia de Arrio fue vendida, y está a buen recaudo lejos de su amo, y que esta casa y el resto de mis bienes están protegidos por una garantía imperial. Dile que no quiero enviarle mis maldiciones junto con mi desprecio, porque tú eres la peor de ellas. Y ahora, ¡vete! La acompañó hasta la puerta con suma cortesía y mantuvo la cortina en alto hasta que ella salió. Cuando Benjur quedó solo, un profundo desaliento se apoderó de su espíritu. Pensar que durante años había estado a merced de la egipcia, íntimamente ligada a Mesala, y poniendo en grave riesgo a sus aliados y a su propia vida, le causaba una honda indignación. Ahora recuerdo claramente, se decía, que no pronunció una palabra de censura cuando Mesala estuvo a punto de matarlos en la Fuente Castalia. Más bien se diría que lo admiraba por su audacia. Y el misterio de la cita en el palacio de Iderneo. Ahora ya está claro. Ella... Me atrajo para que me mataran. Alabado sea Dios —dijo en voz alta—, gracias a Él esta mujer me dominó por completo. Ahora creo que nunca la quise de verdad. Aliviado por esas reflexiones, subió con paso ágil a la terraza. Desde allí se veía la ciudad de Jerusalén iluminada por múltiples fogatas, y llegaban hasta sus oídos los cánticos de alabanza, los antiguos cantos de Israel solemnizando la Pascua. Cinco años han transcurrido. Esther, esposa de Benjur, está en la fastuosa villa de Misenum. Tirsa y dos niños juegan sobre una piel de tigre. Son los hijos de Esther, que ve culminadas sus juveniles ilusiones en este matrimonio, cuyos frutos se divierten en sus correteos con la dulce hermana de su padre. Un siervo interrumpe la escena para anunciar que una mujer desconocida desea hablar con su ama. —¡Qué pase! ¡La recibiré aquí! Al cabo de algunos instantes se presenta la extraña. Se levanta la hebrea y palidece al mirarla, vacila, se queda observándola, le parece conocerla. —¿Sí? —dice la recién llegada. —Soy Iras, la hija de Baltasar. —¿Son tus hijos? —agrega mirando a los dos niños. —¿Sí? ¿Quieres conversar con ellos? —Tal vez los asustaría —responde Iras acercándose a Esther. Hay en su rostro huellas de sufrimiento y amargura que la envejecen a pesar de sus rasgos todavía hermosos. Viendo que Esther retrocede como atemorizada, la egipcia la detiene con un gesto. —No temas. Traigo un mensaje para tu marido. Dile que su enemigo ha muerto, y que yo lo maté por las afrentas que me hizo sufrir. —¿Mi sala? —Su enemigo. Dile además que por el daño que le deseé tan intensamente, he sido castigada en tal forma que él mismo tendría piedad de mí. No quiero compasión ni lágrimas. Dile que por fin he descubierto que ser romano equivale a ser un bruto. Adiós. Espera y habla con mi esposo. No te guarda resentimiento. Y yo soy lo que he querido ser. Dentro de poco todo habrá acabado para mí. —Nada puedo hacer por ti. solo una cosa —repuso la egipcia, y acercándose a los niños los besó—. Después se quedó mirándolos largamente y, sin más palabras, salió del palacio.